Thank you. Muy buenas alicantinos, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos un día más a Tertulias Alicantinas, bienvenidos un día más al programa de hoy Radio 4G en su emisora de Alicante, la radio de la organización impulsora de Descapacitados. Yo soy David Rubio, estoy encantadísimo de saludaros a todos un viernes más y me acompaña aquí en La Técnica mi querido Jaime Martín. Nos podéis escuchar en el 91.4 del FM de Alicante y también para todo el mundo en nuestra página web www.oirradio.es. Www Hoy vamos a hablar de, como siempre hacemos, de algunos temas de actualidad, como por ejemplo el tema de la prisión permanente revisable, que se ha estado comentando toda la semana en España, y también de la actualidad de Alicante, porque además tenemos noticia de, última, de ultimísima hora, que ahora mismo vamos a comentar. Para ello, pues me acompañan eh, dos magníficos tertulianos, que serán tres en breves momentos. Ahora, ahora explicaremos por qué. En primer lugar, voy a saludar ya a los presentes, a los que estáis aquí. Adrián Santos, eh, coordina coordinador de, eh, de organización de Ciudadanos de Alicante. Muy buenas, Adrián. Muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí un Nada, día más. gracias a vosotros por invitarme. Y Nerea Belmonte, concejalano, no escrita de Alicante. Muy buenas, Nerea. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ti también por acompañarnos un viernes más aquí, en Hoy Radio. Pues bien, eh, vamos, vamos con el lío. Vamos con el lío y el, bueno, el sinónimo de lío en esta ciudad es Gabriel de Chavarri, como todos sabemos. <risa> Hemos tenido una semana muy convulsa. Hablaremos, por supuesto, como siempre hacemos también de cine, hablaremos también de historia. Hoy quería contaros la, la historia del, del primer tren que llegó a Alicante, que precisamente se cumple su 160 aniversario esta, esta semana. Pero bueno, la actualidad es lo que manda y tenemos noticia de última hora. Tenemos noticia de última hora y además tengo que decir a mis, a mis oyentes que es tan de ultimísima hora que uno de, una de las torturianas que va a venir hoy, que es Marisa Gallo, concejala del, del Partido Popular, todavía no ha podido venir porque ha tenido que ir a la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alicante para anunciarlo, para, precisamente para dar esta, esta noticia. Ha comparecido todo el PP aquí a pleno, ¿no? los ocho concejales que tienen, para dar, eh, para dar esta noticia a, los, a, a la prensa. Y viene, consiste en que han presentado una moción de censura, acaban de anunciar que han presentado una moción de censura contra Gabriel Echavarri, entiendo que el candidato será su, su portavoz, será Luis Barcala. Eh, digo entiendo porque la noticia es tan reciente que lo único que he podido saber de ella es a través de un tuit del propio Partido Popular, tampoco sé muchos detalles más, pero vamos, eh, entiendo que será una moción de censura contra Gabriel Echavarri y venían un poquito a justificarlo pues, pues bueno, pues con, lo que, con lo que está diciendo la oposición siempre, ¿no? que la situación del ayuntamiento es insostenible, que la agonía de Echavarri no se puede mantener más, que, que aunque dice, ah, esta semana por primera vez ha hablado de la posibilidad de, de dimitir, que en realidad no dimite y tal. Así que, en fin, eh, os pensaba preguntar por toda la situación de Chavarri y por lo que ha pasado esta semana y todo, pero lo primero, lo, lo, lo primero es lo que manda, ¿no? Eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Qué pensáis, ¿A qué pensáis que se debe esta jugada del, del PP? Que para mí, totalmente inesperada. Pues no sé, yo, yo creo que estamos todos un poco como alucinados ¿no? de, de por qué en este momento y ahora y cómo. Eh, no sé, es, es difícil de. Y además, tan rápido que no nos ha dado tiempo ni un poco ni, ni a pensar qué es lo que ha pasado. Bueno, que, que lo sepan los oyentes que en este programa no hay secretos que los toperos se lo han enterado porque yo se lo he dicho cuando ha llegado, porque la noticia era tan de reciente que ni lo sabíais. No, o sé sea, a mí me da la sensación que, ah, sí, a bote pronto, un poco el, el hecho de que, de, de la desesperada de, del portavoz municipal del de, de Partido Popular, de intentar coger su cuota de poder, ¿no? A nivel, yo creo que es una jugada un poco de decir, bueno, a ver si lo intento y entro en, consigo la alcaldía, y de esa manera me consolido para ser el futuro candidato en el 2019, es que no le veo mucha más opción, porque saben perfectamente que no va a salir adelante, entonces hacer esta bomba de humo, es añadir más, eh, ¿E más ingredientes al circo, ¿no? entonces eh, no, no le veo mucho sentido, es que es no, real, me, no me parece sensato. Es realista que ahora mismo el PP pueda sacar adelante una moción de censura, porque claro, necesitarían los votos de Ciudadanos, partido al que tú representas, y evidentemente con Guanyar y Compromís y el PSOE creo que es imposible que puedan contar, ¿no? y, y claro, necesitarían el voto de los dos no adscritos también. ¿no? Y tenemos ten aquí a Nerea, que que lo a precisamente aquí ten tenemos a una, <ríe> <ríe> ten tenemos a Nerea, <ríe> ¿qué te parece todo esto? Bueno, eh, yo quería empezar mi intervención hoy eh, haciendo una referencia a algo externo ¿no? y es que eh, vengo, vengo bastante como tertuliana, pero no había venido desde el 8 de marzo uh -huh. eh, Viene con anterioridad a esa fecha y sí que quería eh, remarcar esa fecha y quería dar las gracias ¿no? a todas las mujeres alicantinas que salieron a manifestarse ese 8 de marzo ...porque realmente volvió a darme esperanzas... ...no oh. había visto algo así desde el 15... ...desde el 15M... Eh. Y fue muchísimo más potente, ¿no? Hablamos de eso en el programa siguiente, ¿no? Al 8 de marzo. Y la verdad es que yo manifesté que estaba alucinado. Porque fueron 40.000 personas las que estábamos allí. Yo sí que es verdad que no veía tanta gente. Porque es verdad que en el 15M había mucha gente también, pero era gente que iba viniendo, y iba yéndose, ¿no? Pero tanta gente concentrada en una manifestación. Yo desde el 11M, desde los atentados o desde la guerra de Irak y tal, no veía tanta muchedumbre en Alicante, Fue brutal. Sí, sí. Pues simplemente quería dar las gracias porque, sobre todo, trabajando en un sector como es la política, que está tan masculinizado por mucho que se quiera ahora hablar de listas, cremallera, etcétera, está muy masculinizado. Eh, es un sector donde todavía hay muchísimos machismos y sobre todo micromachismos. Y, y la verdad es que eh, da fuerzas. Ver, ver algo así da fuerzas para, para continuar. Y bueno, ahora entrando en, en, en el debate Vamos al lío de hoy. Sí, lío de hoy. Eh, bueno, Yo estoy en shock, como, como todos los demás. No me ha dado tiempo a analizar esta, esta nueva situación, pero a mí me parece que es un intento por parte del Partido Popular eh, de meter más presión sobre, sobre el alcalde Gabriel Echavarri, que ahora no solamente tiene que hacer frente a, a, a dos causas judiciales, No solamente tiene que hacer frente a su propio partido, sino que además eh, tiene que enfrentar a una moción de censura. Y además, no solamente fuerza al propio Gabriel Echavarri, sino al resto de partidos políticos a posicionarse y a, y a, y a presionar. ¿no? Yo creo que es una medida de presión, a ver cuánto aguanta esta olla de presión. No sé si es la más adecuada, porque obviamente todos sabemos que no va a salir, Pero ¿hasta qué punto eso puede ser como la gota que colme el vaso en, la, en, la, en, la, en, en el propio alcalde? Pues bueno, se estará por ver. Lo que pues pasa es que la, las mociones de censura también son un arma de doble filo, ¿no? Porque sí que es verdad que es aumentar la presión y tal. Pero claro, cuando un alcalde está tan discutido como que ahora mismo tiene el rechazo de todos los eh, partidos mm. políticos. Creo que es lo único en lo que todos los partidos políticos, menos el PSOE, se han puesto de acuerdo <ríe> aquí en Alicante ¿no? en que te, tiene que dimitir. Y ganar una moción de censura, aún con esa situación que obligas a algunos de, de, de estos partidos a ponerse a defenderte, ¿no? O a ponerte... Aunque luego la, moción, la propia moción de censura rajen de él y le llamen de todo, pero a la hora de la verdad van a votar a su favor, ¿no? Puede salir incluso... O, o, no, o a lo mejor se extienden. Sí, ¿tú crees? No sé, no sé, pregunto, no sé, es que ahora el escenario podría ser varias, uh -huh. varias opciones, ¿no? El, el hecho de que obligues a, a guañar y a compromiso, uh -huh. a que se posicionen a favor de un alcalde que tiene eh, causas pendientes, o directamente ver... ¿Qué apoyo tiene o no tiene de, del futuro tripartito? Yo, a lo mejor es, es, yo creo que es posible que es lo que digan, era que esa presión genere la dimisión antes de que llegue esa moción de censura, ¿no? No, uh -huh. no sé... Puede ser. Yo hace tiempo que no, que no me leí la... Fíjate, soy politólogo, voy a quedar fatal, pero hace tiempo que estudié la, la ley de municipal y no me acuerdo exactamente, pero me parece recordar que si hay un número mayor de sí es que de no es, El alcalde es, es, que es modificado, ¿no? Se, se cambia un alcalde por otro. Es decir, que si se estuvieran guañar y compromis eh, y tuviera mayoría de votos el PP, podría ser Barcala el nuevo alcalde. Pero bueno, aún así es que me cuesta mucho imaginarlo, porque a, a fin de cuentas con esa abstención estarían poniendo un alcalde del PP en la ciudad. Entonces, claro, puede, ser eso un, puede costarles mucho electoralmente, ¿no? Eso a tanto compromiso como a ganar Y justificar eso también es un poco complicado, ¿no? Para, para dos partidos que presumen tanto de ser tan de izquierdas y presumen tanto de ser tan anti-PPs. Sí. En fin, eh, vamos a comentar un poco, vamos a poner las cosas un poco en orden, vamos a comentar lo que ha pasado durante toda la semana desde el principio para que quien no esté habituado y no sepa lo, de dónde vienen todos estos lodos, que, que, que sepa de, de, de dónde, cómo empezó esto. Eh, la noticia eh, la primera noticia estalló el viernes el viernes pasado y además también pasó justo antes del programa <ríe> en este mismo programa y también nos cambió un poco la programación porque pensábamos hablar de la huelga de hecho hablamos por supuesto de la huelga pero tuvimos que empezar con este tema porque eh, la audiencia provincial anunció apenas unos minutos antes de empezar el programa el viernes por la mañana, que eh, rechazaban el recurso de Chavarri, rechazaban el recurso de Chavarri y de sus asesores que estaban procesados, de Lalo Díaz y de Pedro De Gea, si no recuerdo mal, por el caso Comercio. Y claro, por lo tanto, pues aquí coincidimos todos, vino tu compañero Vicente Guades, Adrián, vino también Vanessa Romero de Podemos y, y Manolín Nicolás de UPyD, y la verdad es que los cuatro coincidíamos en que, en fin, que eso viene a significar que, que dábamos por sentado que Chavarri va a tener que enfrentarse a un juicio oral, ¿no? Eh, probablemente no inmediatamente, ¿no? Puede caer en abril, en mayo, ¿no? Pero claro, lo dábamos ya un poco por hecho, ¿no? Y, y bien, el PSOE siempre había dicho que cuando hubiera juicio oral, que entonces ya sí que iba a dimitir y tal, ¿no? Aquello, lo que sucedió es que dio pie a que, eh, por primera vez en toda la legislatura, Chavarri hablara abiertamente de la posibilidad de irse. No dimitió, pero sí que habló de que, bueno, de que si hubieran 15 votos para Eva Montesinos y tal, pues que él sí que se apartaría, siempre asegurándose que el PP no, no fuera el, el partido que cogiera la alcaldía y tal, ¿no? Eh, eso sí, puso condiciones. Algunas para mí un poco discutibles. no Dijo que, que todo ello tenía que, que hacerse con la, con la condición de que el tripartito no volviera, de que el PSOE sí quiera quedándoselo todo y gobernando todas las concejalías. Lo cual creo que confirma que están ahora más a gusto que nunca, que no, no tienen que, que aplastar con nadie ni nada. Y, y también, en fin, creo que es un poco um, irreal, ¿no? Porque si el PSOE fuera el partido más gobernado o tuviera mayoría absoluta lo entendería perfectamente. Pero claro, estamos hablando de un partido que fue el segundo más votado y si la mayoría absoluta en Alicante son 15 escaños, ellos tienen 6. Es que no tienen ni la mitad, ¿no? Yo creo que los alicantinos no votamos para que hubiera un partido que lo acaparara todo, ¿no? El pasado 2015, ¿no? Pero, en fin... Y, y viene... Guañar en un primer momento también me sorprendió cuando dijo que tampoco le gustaba a Bea Montesinos, tanto decir que quería que Chavarri dimitiera y tal, y cuando ofrecen por fin a un sustitu una sustituta, les di dicen que no les gusta. Hay que decir también que es la sustituta natural, que es, que, es que es la número dos. Y luego parece que a lo largo de la semana han podido cambiar un poco de opinión, o que se han sido un poco más flexos y tal... En fin, eh, os pido también una opinión de todo lo que ha pasado esta semana y, y, sobre todo, ¿qué pensáis que va a pasar? Si creéis que vamos a tener alcalde nuevo, alcaldesa nueva en esta legislatura o, o va a aguantar Echavarri, tampoco queda tanto, el año y pico que le queda. Yo creo que, eh, a ver, las condiciones son un poco surrealistas. Eh, al final, eh, el pretender tú gobernar una ciudad con seis concejales me parece muy irresponsable. Porque con seis concejales no se puede gobernar una ciudad como Alicante. Eh, a los hechos me remito. Es que la ciudad está descontrolada, las cosas, sí. los proyectos no salen adelante, hay proyectos que se aprueban, que no arrancan, eh, es imposible. Entonces, poner esa condición de no tripartito, a no ser que estén pensando en un bipartido, ¿sabes? que sea eh, compromiso y PSOE al estilo de, del botánico, pues, eh, y dejar fuera a Guañar, que es que en, con los que han tenido más rifirrafes a lo largo de, de esta legislatura. Pero en cualquier caso, creo que, que como tú bien has dicho, al final lo que se votó es lo que se votó, tienen que ponerse de acuerdo, tiene que ser eh, en este caso de esa manera para que la ciudad salga lo mejor posible beneficiada. Eh, yo no estoy de acuerdo con los tripartitos ni, ni, con lo, ni con la manera de gestionar cuando hay distintos partidos, pero creo que al final si tenemos que mirar por el bien común de la ciudad… El pensar que eh, pocos concejales son capaces de gobernar una ciudad no es posible. Entonces, nos gusten o no las políticas que ese tripartito puede generar, yo creo que lo mejor para la ciudad es una estabilidad. Y esa estabilidad se genera teniendo una mayoría absoluta. Entonces, yo creo que eh, tendrían que decir, oye, tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que ser un poco responsable y ponerse de acuerdo. Si es que es tan fácil como ponerse de acuerdo en ciertos puntos y, y, y ya está. Y si no, pues que, que deseando que llegue el 2019 <risa> para que vea ¿Para lo que vuelva a pasar, esto, ¿no? ¿no? <risa> para que sea, a ver si se arregla y los números salen de otra manera. Bueno, yo estoy de acuerdo ¿no? en algunas cosas que, que comenta Adrián, pero tengo que estar en desacuerdo eh, en las figuras de los tripartitos o bipartitos, etcétera, porque yo creo que sí que eh, son una señal de salud democrática. Y creo que si miramos a, a otros vecinos europeos, ahora después vamos a hablar, por ejemplo, de, de Alemania, pues vemos que las coaliciones y los acuerdos entre partidos pues, eh, han existido siempre. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es una cuestión de, de, de la calidad y de, de, los, de los miembros de esas coaliciones o de esos vivapartitos de esos o tripartitos y, y de si son personas que pueden estar a la altura eh, para pues, eh, dirigir eh, una ciudad, ¿no? la gestión de una ciudad. Y en este caso, en el Ayuntamiento de Alicante, los, los eh, cabezas de lista ¿no? de este tripartito que han estado gobernando esta ciudad pues no han estado a la altura. Es decir, ni Echavarri, ni Pavón, ni el señor Bellido han estado a, a la altura. Y bueno y a los hechos me remito. Entonces, el PSOE se ha, se ha empeñado en culpar al señor Pavón Y cuando el señor Pavón ya estaba fuera de juego, hemos visto que no era solamente culpa suya, porque con este minigobierno las cosas siguen sin funcionar. Y ahora vamos a echar la, la, la culpa al señor Echavarri, eh, pues porque sí, porque este minigobierno no está funcionando y ya veremos después lo que salga, si funciona o no, no. Entonces, en ese sentido, creo que para las próximas elecciones sí que habría que eh, plantearse por parte de los partidos políticos un poco más de responsabilidad a la hora de elegir sus candidatas. Eso es lo primero para que no se repita, pues... Eh, Lo que, estamos, lo que estamos llevamos sufriendo muchísimos años, ¿no? que estemos teniendo muy, muy mala suerte con, con nuestros alcaldes. Parece la maldición de la ciudad de Alicante. En cuanto a, eh, al alcalde, el alcalde debería haber dimitido hace muchísimo tiempo. Eso vamos, lo llevamos diciendo todos. Eh, No es porque las líneas rojas su partido esté en la apertura de juicio oral, sino porque él mismo marcó unas líneas rojas para otros que él ahora no está cumpliendo. Entonces, está siendo una persona incoherente. Y eso es lo que no podemos eh, permitir ¿no? En, respecto a un alcalde eh, de la ciudad de Alicante. Esta semana también ha, ha ocurrido otra cosa que, que hasta ahora no, no habíamos visto. Eh, estoy hablando ya del, del mismo PSOE, ¿no? del PSOE de Alicante, Tienen asamblea la próxima semana, que puede ser también un, un, una, un hecho clave, ¿no? Que tienen asamblea para elegir a, a una nueva corporación, a um, un nuevo secretario ¿no? general en, en Alicante y, los orga y varios órganos internos, ¿no? En, en Alicante, Alicante ciudad, estoy hablando. Y, bueno, pues hay dos candidatos. Y, bueno, todos sabemos que el PSOE aquí siempre ha estado bastante dividido, ¿no? Entre el, los que ahora son sanchistas, ¿no? Los que ahora son de Pedro Sánchez y, y los que han sido toda la vida de Ángel Franco, ¿no? Y precisamente el candidato de los sanchistas, eh, que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama, pero decía algo que, que yo es la primera vez que oigo a alguien del PSOE de Alicante decirlo en público. En, en privado sí, pero en públicamente a la prensa no. Que Chavarri que él pensaba que también tenía de qué dimitir. Y que él creía que, que lo más lógico es que volviera al tripartito, ¿no? Que para eso es lo que, ha, lo que había votado la gente, un poco lo, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Creéis que puede ser eh, clave esta, esta asamblea? Porque, fíjate, incluso aunque gane la asamblea a los sanchistas... A la hora de la verdad, la lista esta la hizo la otra facción, ¿no? Los concejales sí que son más del, del lado de Ángel Franco, ¿no? Y al final los que tienen la sartén por el mango son ellos, ¿no? Son los que van a tomar la decisión, ¿no? De, en, en, en el ayuntamiento. Entonces, yo he visto gente del PSOE un poco así como ilusionada ¿no? con este tema de la asamblea y tal. ¿Creéis que puede afectar en algo al futuro de Alicante lo que pase ahí? Yo creo que la decisión ya está tomada. Tengo la sensación de que hace tiempo que se tomó la decisión y que están buscando el momento exacto que tenga menos o, o la repercusión sea la que ellos quieren que sea, no sé cuál. Mm. Pero yo creo que la decisión está tomada porque si no, estos cambalaches que se está viendo en prensa de si ahora es este candidato, si el otro, si tal, si todo ese tema, yo creo que... Que realmente la decisión se tomó en un pacto en Valencia y se dijo, eh, te tienes que ir tal fecha o antes de tal fecha y, y es lo que están haciendo. Porque no, no creo que, que dependa de la asamblea de, del Partido Socialista, yo creo que es una decisión que está tomada ya. Esa es mi opinión, ¿eh? yo no, al final es la sensación que da. ¿no? Que la, que la sí, decisión de, de, está... hablamos desde fuera, claro. Sí. Claro. Mm. Bueno, yo creo que, que esta asamblea realmente es un mero trámite. Todos sabemos que en Alicante la facción que manda dentro del Partido Socialista es la de Ángel Franco y lamentablemente no se va a ver renovación política. ¿Crees que ganará su candidato? Por ¿no? supuesto, estoy convencidísima. Eh, me sorprendería mucho que no fuese así, ¿por porque es la facción que, que controla. Lo hemos visto en las últimas eh, eh, primarias e internas, ¿no? como aquí en la Alacantí, pues, eh, pues salió el candidato de, de Ángel Franco. De hecho, en las primarias internas hubo sus más y sus menos, porque los dos candidatos que competían con Echavarri se retiraron alegando que el proceso estaba viciado, que el partido estaba favoreciendo descaradamente a Echavarri y tal, mm. y se retiraron. Y hubo, hubo su, su lío. Sí, en caso, en aquella... exacto. No obstante, a mí lo que sí que me gustaría señalar es que eh, a mí los no, no, yo no veo buena voluntad por parte del Partido Socialista, al menos mm. el Partido Socialista de Alicante, eh, no digo el de, el de Valencia, que todavía está por ver. Eh, Desde luego, los que han dado más eh, pasos hacia adelante han sido, han sido los valencianos, ¿no? con, con esas declaraciones de Chimo Puig ya definiéndose, con, con, con su secretario de organización viniendo aquí a, a hacer las primeras tomas de contacto. Eh, cosa que el partido de aquí en Alicante no, no ha hecho. Aquí lo único que ha hecho el alcalde es ir poniendo palos en las ruedas conforme las escuelas se le han ido acabando. Es decir, antes no iba a hablar de nada porque no había llegado el momento. Ahora que llega el momento, entonces exige que la candidata sea Eva Montesinos, pero que no se pueden poner condiciones, excepto las suyas, y pone tropecientas. Y además de difícil cumplimiento Y cuando se ve que por fin eh, Guañar pasa por el aro Que a lo mejor Sí que se puede sentar a hablar Para tener 15 votos Entonces de repente Ayer se saca de la manga Que además Todo eso habrá que tomar también medidas, eh, medidas legales para uh -huh. garantizar esos 15 votos y que si no, nada. Es, y es, cuando a lo mejor eh, la gente pase por el aro y se confirme que sí, que incluso Iriana notaría ¿no? a firmarlo, entonces seguro que se inventará otra cosa. Es, es que decir, Chavarri está alargando a propósito esta, esta, esta agonía ¿no? para terminar pero, la legislatura como alcalde. Pero ¿no? por supuesto, uh -huh. por supuesto. Y además él mismo lo ha reconocido, que todavía le quedan dos recursos judiciales. Y si puede más, pues más. Sí, sí. O sea, él mismo está reconociendo que él quiere alargar todo lo que pueda. Vale. Bueno, vamos a cerrar de momento este tema. Digo de momento porque Marisa va a llegar de un momento a otro, o al menos eso es lo que me ha dicho. Y, y evidentemente cuando llegue tendremos que preguntarla ¿no? ¿Qué, que a, qué, a qué se debe esta jugada del, del PP que nos ha dejado tan sorprendidos a todos. Pero quiero haceros una última pregunta. Y esto ya os pido una opinión personal, de, como, como Nería Belmonte y como Adrián Santos. ¿A quién veis más preparado? Como, como persona para, para ser alcalde de Alicante, ¿quién os gustaría más que os representara? ¿Gabriel Echavarri, Eva Montesinos o, o Luis Barcala? Empiezo por ti, Adri. Hombre, yo lo tengo claro, ya en el giraldo. De, ya, <risa> pero de momento esa opción no se baraja claro. toda, todavía. ¿eh? <risa> de esos tres, te sabrías, ¿podrías mojar por alguno? Puf, es que creo que ninguno me representa, entonces es muy complicado eh, decidir por alguien que no te representa, es, uh -huh. es muy difícil. ¿Votaría, Yo ahora, ¿Votarías en blanco en una segunda vuelta si tuvieran esos tres candidatos? Pues seguramente, <risa> seguramente <risa> votaría en blanco, sí, si no tuviera más opción votaría en blanco, seguro. <risa> ¿Y tú no harías? Pues es que yo creo que limitar la lista de candidatos a esos tres eh, Hombre, de, de, no, no es dicho, demasiado realista. he realiza. dicho esta lista porque el, ahora mismo son los tres que tienen opciones de ser candidatos. Hombre, eh, en el el mercado, moción de censura ¿eh? puede ser cualquiera de los Exacto. 29. Exacto. O sea que al final ya, eh, ya, tendríamos ya. que ver quién Hombre, es el mejor preparado dentro oye, de los 29 yo, yo he dado por hecho que el candidato del PP <risa> será Luis Barcala. Si pensáis que va a ser otro, si pensáis que va a ser Maricarmen de España, por ejemplo, pues también lo incluyo en la lista. Hombre, la número dos es, eh, es eh, Manéjeles Goitia. O sea que, uh -huh. a ver... O a ver, a ver. A ver. Desde luego, eh, sería, sería mucho más responsable, si pensamos en el bien de la ciudad, eh, pues, buscar un alcalde de, de consenso, ¿sabes? que simplemente se, se le dedicase pues, a hacer una especie de, de, de interim, ¿no? como, como hizo Miguel Valor. ¿no? Tendríamos mm. que buscar nuestro Miguel Valor de, del momento. Yo creo que eso sería lo más responsable por parte de todos. Bueno, Tú antes decías que, que llevamos una racha de alcaldes bastante mala. Yo creo que si hay un alcalde Que dio ejemplo, que dio buen ejemplo fue Miguel Valor. Lo que pasa es que tuvo, que tuvo un año, ¿no? Ni si llegó. Sí, y además, en fin, el, el, el, yo creo que él tenía sus pequeñas expectativas, ¿no? De que el partido contara con él para las siguientes, pero, pero nada, lo metieron en la lista, no como candidato, como número 5, y se lo cargaron a la, a la primera semana. ¿no? En, fin, en fin, pues eh, damos una pausa, eh, vamos a darle un poquito de tiempo a Marisa para, para llegar y, y seguimos, y seguimos con las tertulias alicantinas. Información, música. Deportes, sociedad Todo lo que quieres escuchar En OID Radio Costa Blanca Todos los viernes a la una de la tarde En OID Radio Costa Blanca Tertulias Alicantinas Debate político, entrevistas Agenda cultural e historia local Tertulias Alicantinas Los viernes a la una de la tarde Con el periodista y politólogo David Rubio de Antón OID Radio Costa Blanca La radio más cálida del Mediterráneo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 El gote acumulado hoy, viernes 16 de marzo, es de 636.401 euros. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19.30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas en Oíd Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto.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 Pues eh, lo prometido es deuda Os he dicho que yo os iba a contar eh, la historia de la estación de Alicante y, y ahora nos toca Ahora nos toca porque precisamente eh, Ayer, 15 de marzo Hoy es día 16, ¿verdad? Pues ayer 15 de marzo se cumplieron 160 años Del primer tren que llegó a Alicante Una, una fecha histórica y además mmm, Bastante desconocida ¿no? en, en, la, en la ciudad e incluso también en, en la historia ferroviaria De este país, a pesar de que fue muy importante El primer tren que se hizo En España fue en Barcelona Fue comunicó Barcelona con eh, Hospital de Llobregat, me parece. Ma ¿no? Mataró, o Mataró, Marzaló, o Mataró, <ríe> correcto. <ríe> y, y bueno, fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y el segundo proyecto que se decidió hacer fue desde Madrid hasta Aranjuez. Estamos hablando ya del año 1844. Lo que pasa es que eh, ya ese mismo año, cuando ya el proyecto había sido aprobado, el gobierno pensó que, que, bueno, que podía ser un poquito más ambicioso, que podía ya conectar distintas provincias, porque estaba funcionando bastante bien el tren, y decidieron ampliarlo hasta Alicante. Decidieron ampliarlo hasta Alicante porque ya en aquella época ya Alicante empezaba a estar de moda como un sitio turístico, Estamos hablando, por supuesto, de un turismo muy diferente al de hoy en día. Estamos hablando de un turismo de élites, un turismo de, de los más adinerados, que venían aquí pues, a los balnearios, que había en el Postiguet y tal, ¿no? Venían aquí como un sitio de lujo. Y... Pero vamos, que ya, quieras que no, esa gente movía dinero, ¿no? Y ya se, se estaba mirando a ver cómo se podía mejorar las comunicaciones, ¿no? Que por aquella época, como os podéis imaginar, eran bastante precarias. Y bien, eh, se aprueba, la, la, por tanto, la línea que unirá Madrid con, con Aranjuez. El que financió esto, Especialmente, de hecho, fue un rico Que eran los que más les interesaba Fue el Marqués de Salamanca Que precisamente es así como se llama hoy en día la calle que, que para el, eh, Perpendicular a, a la estación ¿eh? En honor a esta persona No obstante, el Marqués de Salamanca era rico pero hasta cierto punto porque a mitad de la financiación de la construcción tuvo algunos problemas económicos y tal y hubo que, eh, tuvo que pedir socios, tuvo que buscarse un par de, de colaboradores e encontró unos franceses interesados también en invertir en España, cosa que ha pasado bastante habitualmente en la historia de España, ¿no? que el, los franceses aprovechan un, un hueco que ven ahí, ¿no? un tirón, para, para invertir aquí y, y hacer negocio. De hecho, en, en Alicante lo hicieron con el tema del vino, ¿no? con la industria del vino. De ahí vino, por ejemplo, la familia Maisonave. Y bien, se constituye así la MZA, se llama así porque por las iniciales de Madrid, Zaragoza, Alicante, como su propio nombre indica, la idea entonces es construir una red que conecte estas tres ciudades, ¿no? que conecte Aragón, que conecte Zaragoza, con Madrid y con Alicante. Y bien, las obras duran varios años, como os podéis imaginar, si ya las obras hoy en día se retrasan, pues imaginaros en aquella época con, con los medios que tenían. La estación nos inaugura hasta el año 1858, eh, fue obra del arquitecto eh, francés Julián ¿vale? eh, M. Julián Y bueno, eh, esto la convierte en hoy en día la estación más antigua de capital de provincia en funcionamiento No hay ninguna estación en toda España de una capital de provincia que siga funcionando en el mismo sitio y el mismo edificio que... que y, Y el mismo edificio. Y el que mismo es edificio, fuerte, fuerte, además, ¿no? Como en Alicante. Hay que decir que lo del, del mismo edificio es entre comillas, ¿eh? Porque del edificio original de hoy en día queda muy poquito, ¿eh? Queda ahí solo... te voy a rebatir. <risa> ahí saco la parte técnica y te, te rebato que, un que, poco. Que queda nada. Casi no, nada al revés, no, al revés, al revés. Queda el, alrededor del 90, 90 y tantos sí, por ciento. La, la fachada no tiene nada que ver, ¿eh? Desmontaron en los años 70 para modernizar... Eh, te voy a hacer una y un... Sí, sí, un... por favor. En, en ya que tenemos 50. un arquitecto aquí, aquí con nosotros, <risa> ilustra, Desmontaron lo que era eh, la porticada de fuera sí. con las Las escaleras siguen siendo las mismas, las fachadas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que esa necesidad de modernidad de los años 60-70 hizo que perdiéramos la portada neoclásica porque estaba desfasada, ah, vale. pero la fachada o sea toda la estación está abajo, simplemente lo que, lo que sería es desmontar el módulo de cristal, vale, volver a poner vale, el pórtico y recuperaríamos, como tú bien has dicho, la, la estación vale, más vale, antigua vale. de, de España es en que, funcionamiento, es que tú ves fotos... 160 años, de, 150 sí, sí, años sí, de una 160 se cumplió precisamente 160 sí, esta sí, semana. Sí. Eh, Tú ves fotos antiguas de la estación de Alicante y claro Qué lo precisa. que es la portada y eso no tiene nada que ver. Sí es muy mm. bonita y de hecho más bonita que la dora. La dora es muy normal y, y corriente, ¿no? Y sí que tiene tenía unas columnas en la, en la portada unas columnas tipo Roma, eh, clásico, ¿no? Tipo sí, estilo sí. romano y tal. La verdad es que muy muy chulas, ¿no? Y de hecho pues eh, es una estación con mucha historia como por ejemplo pocos años después a principios del siglo XX hubo un tren que, que se le fallaron los frenos y acabó atravesando esas columnas. <risa> una accidente muy gordo que hubo en, en Alicante. Afortunadamente creo que no hubo, no hubo víctimas mortales, pero, pero sí, ¿no? estamos viendo ahora una foto de la estación y la verdad es que sí, es Era mucho más bonita que lo de, de ahora, es mucho más bonita y sería muy chulo que se recuperara. Pero claro, como ahora es la mitad es de cristal, como tú decías y tal, yo pensaba que el edificio se lo habían cargado prácticamente. Sí, no, no, es, es una pena que eh. las sucesivas remodelaciones que ha haciendo Adif, que eh, se reclama muchas veces por parte de muchos colectivos, <risas> Alicante Vivo, eh, uh -huh. La PIC y, y muchos colectivos que están involucrados en la ciudad, que Adif no, hay, no haya hecho caso a esas reivindicaciones para que se recupere, ya que sí, estamos sí, gastando sí. dinero en todas las estaciones, estamos eh, invirtiendo, pues que se vaya limpiando y quitando todas esas capas de claro, pátina ¿verdad? que va cogiendo ¿Y, de y si aplacados de, y, y, y cosas que se le van poniendo encima para recuperar el, el valor original. Y de más si está, sí, ahí, si está ahí debajo, que tampoco es si que estamos hablando mm. de reconstruir, estamos sí, sí, hablando la de que es una, una pena, restauración. la Pues sí. Mm. Y bueno, bien, también quería contaros que, que hubo una inauguración oficial, no obstante, no fue en marzo, sería ya en mayo. Y claro, como os podéis imaginar, fue un hecho bastante importante en España, ya no solamente a nivel local, también a nivel nacional. Eran eh, las dos primeras capitales ¿no? de provincia que, que se conectaban. Y, y viene, vino incluso la reina, vino la Isabel II, que era entonces la, la reina de España. Se hizo una inauguración oficial ¿no? en la propia estación, por todo lo alto y tal. E incluso también en el puerto se, hizo, se hicieron un par de eventos y hasta se recreó una batalla naval. En, en el puerto que en aquella época por lo visto pues era muy habitual hoy en día te hacemos más cletás, no y tiramos petardos tiramos y esas cosas y en aquella época pues estaba por hacer recreaciones de, de batallas navales que la verdad es que debió ser muy chulo ¿no? me hubiera gustado mucho estar allí para verlo Poco, eh, conforme pues fueron pasando los años pues se fueron ampliando las líneas ¿no? de Las conexiones con otras ciudades La primera que vino fue la de Murcia En 1884 Años después también Incluso se haría una estación especial para Murcia Que es que así es como se conoce todavía hoy en día ¿no? Normalmente conocemos la estación Alicante Termino como estación de Madrid Y la que hoy es la Casa del Mediterráneo Que está en Menalúa como estación de Murcia ¿no? Esa estación estuvo muchísimos años operando ¿no? Hasta que, que la cerraron Todavía siguen las vías ahí puestas Cosa que yo me pregunto por qué Porque impiden la entrada al parque Del que hay allí Y lo hacen casi impracticable. Pero bueno, esto es otro tema Del que a lo mejor hablamos un día ¿no? En el, en el programa y en fin pues esa es la historia de nuestra más que centenaria estación de nuestra estación que cumplió que ha cumplido 160 años y que es un tesoro un tesoro patrimonial que tenemos allí aunque hoy en día nos parezca un edificio moderno y sin apenas valor pero como contamos aquí como bien nos ha contado Adrián lo tiene lo tiene y mucho Bien, pues eh, seguimos. Bueno, como siempre, eh, eh, confirmar a todos, eh, decir a todos los oyentes que si quieren saber más información sobre la, la historia, la, los 160 años de historia que tiene la estación de Alicante y cómo se llegó el tren aquí, cómo se gestó, con, que hubo sus más y sus menos, como os digo, ¿no? con el Marqués de Salamanca, con los inversores y con todo, pues que pueden saber, conocer mucho más en alicantepedia.com donde, donde, por supuesto, le tengo escrita una biografía a la propia estación, a la propia estación de Alicante como uno de los edificios más, más importantes y más históricos que tenemos en, en esta ciudad. Pero tenemos que volver a la actualidad, tenemos que volver a la actualidad, y bueno, pues yo en este programa quería hablar de, del tema de la prisión permanente revisable, ¿no? creo que es de obligado cumplimiento después de, de todo lo que ha pasado esta semana. Como todos sabemos, pues esta semana tuvimos una noticia que, que conmo, conmocionó a todo el país: ¿no? el terrible asesinato de, de Gabriel Ruiz, un chiquillo ¿no? que tendría nueve, ocho años nomás, no que fue terriblemente asesinado por, por la chica que le cuidaba. Y claro, pues esto ya, ya de por sí ha reabierto el, el debate, pero es que encima precisamente esta semana se votaba en el Congreso una, una eh, iniciativa de, del PNV para derogar, para derogar la prisión permanente revisable, que bueno, es una manera de llamar a la, a la cadena perpetua. Vamos a contar un poco a los oyentes para, para situarlos cómo está la situación en este, en este país ¿no? respecto a la, a la prisión permanente revisable, que ya existe, que de hecho ya existe en España, aunque hay gente que no lo sabe. Existe desde la anterior legislatura. Fue el gobierno de Rajoy quien, la, quien creó esta figura, esta figura jurídica, aprovechando, de hecho, la mayoría absoluta que tenía en la anterior legislatura, porque todo el resto de partidos votaron en contra, pero, pero bueno, bueno, como tenía mayoría absoluta, pues se, se aprobó. Existe, eso sí, para casos muy concretos. Eh, paso a, a recitarlos. Eh, asesinos de menores de 16 años. Eh, asesinatos por motivos de libertad sexual. ¿no? Entiendo con, con, por crímenes homófobos, ¿no? Y este, y este asunto... Y este... Eh, contra enfermos graves contra discapacitados eh, asesinatos múltiples y contra jefes de estado o, gen o genocidios ¿vale? eh, no obstante el PP en esta legislatura ya en esta que estamos ahora ha, ha hablado alguna vez de su intención de eh, aumentar este número de casos quiere que también se incluyan casos donde el autor el asesino no revele dónde está el cuerpo a todos se nos viene ¿no? a, la, a la cabeza el caso de de Marta del Castillo ¿no? Mm. Eh, secuestros también que acaben con asesinato, aunque la intención no sea asesinar, pero se acaban con asesinato también, por incendios provocados, los incendios que pueda haber en Galicia, que pueda haber en la parte de la España, de la España verde, ¿no? que, que todos los veranos desgraciadamente vemos, pues a veces acaban con víctimas mortales también, y el PP pues, querría que, el gobierno querría que, que eso también se penara con cadena perpetua, y también eh, asesinatos con productos químicos, ¿vale?, eh, hay que decir que para todos estos casos hoy en día la, la, hay una pena máxima en España que son 40 años. Son ya 40 años. Eso sí, nunca se ha llegado a cumplir esos 40 años. El récord lo tiene un, un terrorista, un etarra, con 33 años. ¿vale? Nunca, nunca, jamás nadie ha cumplido más de 33 años en España. Y, y también ha comentado que, bueno, que el, PP, el gobierno también ha propuesto que, que esta prisión permanente revisable sea eh, revisable a partir de los 25 años en prisión. Es decir, que todas estas personas como mínimo se les asegura un, 20, un 25 años y luego, pues, según diversos factores, si se considera que se ha reinsertado, se ha tenido buena conducta y tal, pues ya podría, podría tener una, una libertad anticipada ¿no? y quitarle la, esta prisión permanente. Hay que decir también que la oposición impugnó la prisión permanente revisable, al Constitucional, todavía no se ha pronunciado, todos sabemos que el Constitucional trabaja bastante lento en este país normalmente, salvo temas que tengan que ver con Cataluña, suele trabajar bastante, bastante lento y anticipándose a la decisión del Constitucional, el PNV Pidió derogarla, la prisión permanente, se ha votado en el Congreso esta semana y se ha ganado. El PNV ha ganado porque ha conseguido el apoyo de prácticamente toda la oposición, menos Ciudadanos. Los que votaron a favor de mantenerla fuisteis precisamente vosotros, Adrián, Ciudadanos y el PP, pero no obstante, como no, no, hay, no hay mayoría absoluta sumando, pues eh, la votación se perdió por 11 votos. Un pleno, hay que decir, de bastante bronco, bastante, bastante tenso, donde fueron también el padre de Marta de Castillo, el padre de Diana Kerr, hubo mucha presión por parte de, de varios políticos, de varios grupos, ha habido alguno que incluso hasta ha perdido perdón, porque ha dicho, oye, hemos hecho un espectáculo un poco bochornoso y los padres de las víctimas no se merecían, no se merecían esto, más allá que estemos a favor o en contra ¿no? de, de, de la prisión permanente revisable. Así que os pregunto a vosotros, os pregunto a vosotros, empiezo por ti, Nerea, porque tú eres abogada, así que quería preguntarte a ti cómo, qué te parece, qué te parece si crees que, que el ordenamiento jurídico español necesita o mejoraría con, con esta figura, con la prisión permanente revisable. Bueno, aquí hay varias cosas que decir, ¿no? En primer lugar, vamos a analizar eh, cómo es el código penal en España. El código penal en España es uno de los códigos eh, penales más duros de la Unión Europea, ¿vale? Eh, Muchísimo más duro que otros códigos de nuestro entorno, con penas muchísimo más altas que otros códigos de, de, de otros países europeos. A esto hay que sumar que la tasa de criminalidad en España está por debajo de la media europea, uh -huh. también importante decirlo. Es decir, tenemos un código muy duro eh, para una tasa de criminalidad relativamente baja, si uh -huh. lo comparamos con otros países. En ese sentido podríamos hablar de que está funcionando el sistema, ¿vale?, También es importante señalar que el 80% de los profesores de derecho penal eh, en España eh, están en contra de la prisión permanente revisable porque dicen que es contrario al artículo 25 de la Constitución. ¿Vale? Entonces tenemos a los expertos diciendo que es inconstitucional aunque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado vale A mí realmente me, me, me, me preocupa muchísimo que el Tribunal Constitucional no se haya eh, pronunciado ante algo tan grave como podemos estar hablando de la libertad y, individual de las personas. Y fue, fue impugnado hace años ya, ¿eh? Fue impugnado en la anterior legislatura. Eh. Claro, máximo teniendo en cuenta, la, por ejemplo, la presa que se han dado eh, en Cataluña, ¿no? Eh, máximo teniendo en cuenta de que podrían, podrían haber eh, adoptado medidas cautelares, es decir, el Tribunal Constitucional podría haber dicho, bueno, todavía no nos vamos a pronunciar, no nos da tiempo, pero mientras tanto... ¿No? Pues vamos a... es, que, es que si hubieran hecho eso no hubiera dado pie a todo lo que ha pasado esta semana, no hubiera habido la bronca en el Congreso y tal, porque los grupos políticos hubieran tenido que acatar lo que hubiera dicho el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Exactamente. Teniendo en cuenta eh, todo esto, a mí lo que me preocupa es que nosotros vamos en este país a salto de titular. Es decir, pues con el asunto, los desgraciados asuntos de Diana Kerr y ahora de Gabriel, pues entonces damos pie a que todo el mundo se haga de repente experto en derecho penal y todo el mundo opine y además no opinan desde la serenidad y la cabeza de decir venga, con los datos y toda la información vamos a pronunciarnos. No, aquí está todo el mundo opinando en bares y cafés eh, sin tener ni idea, con el calentón y el dolor que todos tenemos dentro Por lo que, lo, lo que hemos visto, pero es que tenemos que, que, de, que tener en cuenta que pues, el índice ¿no? de reincidencia eh, criminal ¿no? tenemos que tener en, que, que es bajo y tenemos que tener en cuenta que no están muriendo eh, asesinados eh, niños todos los días, a miles, afortunadamente para poder, afortunadamente para poder a, hablar de, de la necesidad imperiosa de tener una prisión permanente eh, revisable. Y desde luego, o sea, no sé qué prisa. E aí Realmente es un, un tema demasiado serio y demasiado, demasiado importante como para que esto sea, se decida a base de una votación con broncas en un, en, un, en un congreso de los diputados, que de repente en la próxima legislatura pueden cambiar otra vez las mayorías y otra vez volverás a sacar el debate, ¿no? Hubiese sido muchísimo mejor, pues como hemos dicho, que, que el Constitucional se, se hubiese pronunciado. Pero desde luego sacar a la calle este debate ahora con el calentón de todo lo que ha pasado me parece Muy, muy peligroso y en este país eso pasa mucho. Yo sí que tengo que deciros que, que tengo la sensación y ya la tenía eh, antes de que pasara la, la desgracia de Gabriel, de Gabriel Ruiz que, que hay un yo diría que por un 70% de la población de Española que yo creo que sí que está de acuerdo eh, con, con la implantación de la, de la prisión permanente revisable. Eh, Adrián precisamente tu partido lo ha defendido este, esta semana en el Congreso. Sí, yo eh, a ver Eso que dices yo creo que es, que es una realidad. También es verdad que cuanto... Sí, el, el contexto también ayuda muchas veces a, a mover la opinión hacia un lado o hacia otro. Eso, eso también es verdad. No, desde luego ese porcentaje ha aumentado esta semana. Eso claro, no, eso está claro. Pero, pero sí que es verdad que yo creo que habría que intentar empatizar eh, con los... Aunque sean pocos, aunque sean minoritarios, aunque sean... Eh, no sé, se puedan contar con los dedos de las manos esos casos que, que la persona reincide cuando sale. Eh, es un tema muy complicado. Si, si realmente eh, es anticonstitucional y el Tribunal Constitucional al final dice que, que hay que derogarla, yo creo que lo que habría que hacer es plantearse de qué manera esas personas que no son capaces de resentarse en la sociedad, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿No? Porque yo creo que ahora mismo eh, eh, plantear cualquier otra cuestión es un poco complicada, ¿no? Hasta que, hasta que el Tribunal eh, diga qué es lo que va a pasar con, con la ley actual. Pero en cualquier caso... Nadie querría que una persona que, que ha asesinado a un familiar tuyo eh, o ha hecho una falta muy grave de estas características, eh, cuando salga, vuelva a pasar. Porque ya bastante es el dolor de esa familia que ha sufrido esa pérdida, como para encima ver que esa persona vuelve a andar por la calle y vuelve a hacer lo mismo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a reinsertarse. La presión permanente revisable. Quiere decir que mm, en un momento determinado, cuando tú cumples una, una condena X, eh, eh, un grupo de expertos valora cómo estás tú a nivel de, de, de, de, eh, psicológicamente para preparado para eh, incorporarte otra vez a, a la sociedad. Y yo creo que si esa persona no está preparada para incorporarse a la sociedad, pues debería de permanecer en la cárcel, porque al final es un peligro para, para, para niños. para Hay una cosa que me, que me ha sorprendido de lo que ha planteado el Partido Popular, es el hecho de, de plantear eh, eh, prisión permanente revisable por la quema de bosques cuando ellos mismos derogaron la ley que permite construir en los bosques. O sea, es un poco... Eh, sí, en los, eso, bosques, en los bosques quemados. En claro, los bosques sí, quemados, sí, sí. claro. O sea, al final que todos te... sabemos que es una de las principales razones por las que se queman bosques, ¿no? Eh, Porque exacto. los propios interesados, promotores, ¿no? Lo, lo hacen. Eh, yo, yo entiendo que, que. Bueno, me parece más que curioso, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí estoy a favor de que se mantenga la, la prisión permanente revisable. En el caso de que la ley actual no cumpla con lo que dice el tribunal, Constitu o sea, con la Constitución y vaya en contra de la Constitución, pues habría que plantearse reformar la Constitución o reformar la ley de alguna manera para que la gente que no está preparada para reinsertarse en la sociedad, pues siga en la cárcel. Se incorpora ya a esta mesa nuestra querida y añorada esta mañana Marisa Gallo, concejal del Partido Popular. Muy buenos días, Marisa. Buenos días, David. Lo primero, es pedirte disculpas por este... Nada, ¿no? este hemos, Lo hemos estado comentando, todos sabemos que has tenido una mañana movida. De hecho, vienes con cierta cara de agotamiento. Vengo corriendo. Te agradezco mucho. Todo lo contrario, el esfuerzo de, de haber venido aquí, aunque sea la, la segunda parte del programa, de estar con nosotros. Te voy a preguntar, evidentemente, por la rueda de prensa que habéis hecho esta mañana, por la moción de censura que habéis planteado a Gabriel Chavarri pero ahora nos has pillado en medio del ...de la prisión permanente revisable, así que eh, turno para ti, me gustaría preguntarte qué, qué opinión te merece este tema. Pues después de la situación que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados y, y tanto las, eh, todos los reproches que, que echaron unos y otros... Eh, ...primero triste, mm. muy triste, eh, creo que era una medida buena, muy buena... Eh, de hecho, todos los casos que. que bueno, yo me encargué de, un poco de llevar est, esta, esta iniciativa al pleno pasado y comenté que, bueno, que creo que era necesario siempre tener la, la prisión permanente eh, revisable por los casos execrables que hemos tenido que vivir en, en España, ¿no? Y, bueno, no voy a dar nombres ni apellidos porque creo que todos lo tenemos en mente, sobre todo ahora mismo creo que todavía tenemos un poco los, pies de, uh -huh. lo, los pelos de punta después de, de lo que pasó con el pequeño Gabriel y bueno, es, es lamentable que el PNV lo haya querido derogar que haya buscado de cómplices a, al PSOE y a, y a Podemos que creo que además ayer tuvieron una gran falta de respeto con los padres de, de todas las víctimas y, y bueno, eh, esperemos seguir trabajando para... Para que no se derogue, para que forme parte de nuestra. Perdón, es que vengo acelerada. Que, parte, que, que forme parte de nuestra justicia, ¿no? Y que. Además, es que no estamos pidiendo la cadena perpetua, realmente. Hay gente que creo que, que cuando entra en estos debates no está bien informada. La cadena perpetua, en, por ejemplo, en Estados Unidos es una cosa. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que personas que no están eh, capacitadas para poder vivir en sociedad no lo hagan después de haber cometido un crimen, si esas personas no han pasado por los exámenes ni los han superado, que no salgan, que no salgan, porque ponen en peligro a toda la sociedad. Sí, lo hemos estado comentando aquí eh, al principio de introducir este debate que sería una prisión permanente pero que sería revisable a partir de los 25 años. ¿no? Que bueno, yo quiero pensar que ya es tiempo más que de sobra ¿no? para haberte reinsertado ¿no? y si no lo has hecho a los 25 años probablemente ya nunca lo vas a hacer. ¿no? Mm. Yo, fijaros, eh, os voy a dar mi opinión, yo no estoy totalmente en contra ¿eh? de, de la prisión permanente revisable o, o de la cadena perpetua. Pero, no obstante, no creo que, que sea el principal problema de la justicia de este país. Creo que estamos poniendo el foco en un sitio un poco equivocado. Creo que el principal problema que tenemos, respecto a que esta gente pueda estar en la calle y tal, es que en España no se suelen cumplir las penas. Es que condenan a alguien a, a 10 años y cumple 2, ¿no? Mm. Y claro, tenemos y además, claro. estamos hablando de que en 25 años, pues hombre, has tenido bastante tiempo de reinsertarte. En 2 tengo ya mis dudas, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que no me gustaría es que eh, el aprobar esto equivaliera a que pensemos que ya hemos solucionado este tema y que no trabajemos lo otro, que no trabajemos que, que, las, que, las, que la justicia funcione, ¿no? Que, que las que las penas se de verdad se cumplan. ¿no? Mm. Eh, temo que esto pueda pasar, que esto pueda ser una cortina de humo para decir, pues hemos metido ya la prisión permanente revisable, 25 años como mínimo, pues ya está solucionado y que ya el gobierno diga, pues ya está eh, solucionado y, y el otro que es un problema más gordo y que sí que creo que es un problema más de España. Que, que lo tenemos especialmente aquí, que, que pase más desapercibido. Sí, pues estamos hablando de, estamos hablando de casos que, que son muy graves, pero hay casos que son igual de desagradables, que no llegan a ese grado claro, de gravedad, claro. pero que también Exactamente. es verdad que hay gente que tampoco se puede reinsertar en la sociedad. O sea, sí, que, estamos, que, hablando, final, estamos hablando, por ejemplo, de que los... que cumpla íntegra sus penas. Los atenuantes es que a veces dices, ¿cómo, una, cómo es posible que una persona que... que sí tiene que estar 15, 20 años en la cárcel, cumpla 5 sí. y ya esté en la calle. Adrián, por ejemplo, sí, mira, es, es, en es mi cabeza increíble. yo tenía caso de, de violadores, ¿no? Alguien que, sí, que yo ha violado y tal. Y que, y mm. que claro, eh, resulta que está en la cárcel menos tiempo del que le debe y resulta que cuando sale lo vuelve a hacer. Sí, lo vuelve sí, a hacer sí, y además sí, a veces incluso con la misma víctima, que algún caso tan desagradable sí. como ese hemos llegado a tener, ¿no? Claro, a un violador no le vas a meter la cadena perpetua, ¿no? O la prisión permanente revisable, ¿no? Es, es, sería muy, muy represivo, ¿no? Eso a lo mejor, pero, pero claro, tampoco para que esté dos años en la cárcel, es para que esté bastante más, ¿no? Es, Simplemente no, no pido que, que se le condene más, sino que, que se cumpla lo, lo que se le condena. Pues fíjate, yo también iría un paso más allá. ¿no? Yo no hablaría solamente de, de, de tiempo, ¿no? de cuánto tiempo tiene que estar en prisión, sino de, de, de, de la calidad ¿no? del tiempo que, que está en prisión en el sentido, y me explico, eh, de que si nuestro sistema tiende hacia la reinserción, Dentro del sistema penitenciario tienen que establecerse los mecanismos que permitan esa reinserción. Entonces, una persona, imagínate, pues con problemas psicológicos, vale, que lo haya llevado a delinquir eh, durante el tiempo que esté eh, dentro del sistema penitenciario, tendrá que estar recibiendo un tratamiento adecuado. ¿sabes? a sus problemas psicológicos, por ejemplo, uh -huh. o si lo que tiene es una falta de educación en valores sociales, tendrá que tener una formación y una educación en valores sociales dentro del sistema penitenciario que le permita entender que su conducta no se adecua ¿no? a lo que la sociedad espera de él. Y yo creo que ese trabajo dentro de las cárceles no se da. Entonces eh, esperan que por arte de magia vayan a pasar allí no sé cuántos años y que por arte de magia vayan a poder encontrar y eh, reconocer que se equivocaron, no, perdona, para que una persona pueda realmente cambiar es necesario trabajar con ella ¿no? mm. con equipos, psicólogos, especialistas eh, eh, que, que, que puedan hacer un trabajo y yo creo que ese trabajo no se hace dentro de la prisión entonces habrá gente que sí que, que, pues, bueno, pues, que casi por ellos mismos con todo ese tiempo que tienen dentro de prisión para, para pensar pues sí que digan, bueno, pues me equivoqué pero muchísima gente normalmente lo que ocurre cuando entran en prisión es que se juntan con delincuentes incluso peores mm. y acaban saliendo a, peor que entraron peor, sí. o sea, eso no es un modelo de inserción, se mire por donde se mire, entonces yo creo que nuestro propio sistema está incumpliendo la constitución. Yo, fíjate Nerea por lo que respeto a lo que dices, yo tengo un amigo cuyo padre trabaja en Foncalen, trabaja aquí en, en la cárcel, es el que, el que está vigilando ¿no? los vídeos y tal, el que salen en las películas durmiendo siempre <risa> pues ese es el padre de mi amigo <risa> y él me ha comentado alguna vez que es que el problema es que las prisiones están bastante masificadas en España, ¿no? y de hecho lo hemos oído, ¿no? muchas veces eh, comentar este problema político y tal y que claro, como no tienen medios, pues pasa un poco lo que tú dices, ¿no? sin, sin medios es, es muy difícil, ¿no? que conseguir que los delincuentes se reinserten, si simplemente los tienes ahí y ya está, ¿no? Codiándose con otros delincuentes entonces volvemos a lo mismo si ahora endurecemos las penas mmm, si ya de por sí las prisiones están masificadas no podemos encontrarnos también con este problema político de... tendremos que subir también el gasto de prisiones y todo esto en el caso, por ejemplo, de la, pre, de la prisión permanente revisable, eh, no se va a masificar, porque estamos hablando solo que esta, eh, a diferencia sí, de son otros países, son, sí. son ocho delitos nada más, a diferencia de Francia, Reino Unido, que, que lo amplía, creo que es hasta 18 o 21 delitos. Mm. En este caso yo creo que no, no vamos a hablar de masificación. Y sí que me gustaría llevarle un poco la contraria a Nerea, sí que existen cursos y capacitaciones para, para, esta, para estas personas. ¿Es no Es que hay muchas de estas personas, Personas que se niegan, se niegan a, a recibirlos, que es, es lo peor, porque ellos tienen el derecho a negarse y hay que poner casos muy concretos como el, el violador del estilete, como el violador del portal, como Antonio eh, García Carbonell, son personas que no han querido No han querido reinsertarse en la sociedad y lo han demostrado. Una vez cumplida la pena, han salido y lo primero que han hecho han ido a violar a, a, a mujeres. Entonces, también es va en, en, en la persona, ¿no? Y creo que hay que hacerlo caso por caso. Este, este sistema jurídico no es generalizado, es para es, es analizar el caso y, y ya está. O sea, no se trata de, de, de buscar nada más. Pero es que es importante. O sea, caso por, tú hablas de caso por caso para pretender una legislación. Común que se va a aplicar a todo el mundo. Sí que hay que analizar la generalidad. O sea, yo no estoy, yo estoy diciendo que yo esté en contra de la prisión permanente revisable, porque no, no, de, hecho de hecho no lo estoy. Yo estoy a favor, ¿vale? Pero lo que estoy diciendo es que eh, esos. A esos casos, esos casos realmente son una minoría de lo que supone el, el sistema penitenciario en general, que no está sirviendo como un mecanismo de reinserción, que es lo que manda nuestra Constitución. Y eso es lo que estoy diciendo. Entonces, que, por ejemplo, los presos tengan, tengan el derecho a negarse, a reinsertarse, oye, pues mira, no, o sea, eh, la Constitución manda que tú, mientras estés aquí dentro, tienes que pasar por un mecanismo, ¿sabes?, de reeducación para reinsertarte, Y ya está, y tiene que ser obligatorio durante su tiempo en prisión. yo creo que se hace, más, o sea, se hace con más razón el, el tener que aplicar la prisión permanente revisable para estos casos, además, que se niegan a, a recibir los cursos necesarios para poder entrar en la sociedad de nuevo. Y la realidad también es que hay falta de recursos, porque hablas con, con sindicatos, hablas con... Con la gente que trabaja en la cárcel, con, yo conozco trabajadores sociales que, uh -huh. y, y faltan trabajadores sociales, faltan eh, psicólogos, faltan médicos, al final es muy duro el trabajo allí porque es muy complicado y nadie quiere ir allí, entonces habría que, que pues, incentivar de alguna manera, eh, buscar opciones que que hicieran que, que funcionara de verdad, porque la realidad es que no está funcionando. Entonces, al final hay que, hay que revisarlo. Sea de la manera que sea, el sistema penitenciario no está funcionando, no sé si es inversión, si es tal, pero eso se plantea la duda de que, de que sí, que hay que hacer una revisión del sistema penitenciario porque inversión falta, pues como yo creo que en muchos ámbitos apunta para. Y una propuesta que, que os quiero hacer, yo ya sabéis que, que siempre tengo como objetivo intentar mejorar la democracia en España, hasta con este tema. Eh, tú te comentabas antes, Nerea, que sería un poco caos, sería un poco la de Jaimito, que ahora pues, el gobierno del ¿no? PP apruebe, bueno, de hecho ya está aprobada, ¿no? la, se aprobó la, la legislatura pasada, ¿no? la, la prisión permanente revisable, luego gane el PSOE, por ejemplo, ¿no? en la, las próximas elecciones y se vuelva a quitar. ¿no? Entonces yo propongo, ¿y si hacemos un referéndum de este tema? Y nos acostumbramos en España a votar estos, este tipo de temas, a decirlos entre todos los ciudadanos, así, oye, lo que diga... Por supuesto, eh, esperando a ver lo que decide el Tribunal Constitucional, porque, oye, si, si es anticonstitucional, pues es anticonstitucional. Pero suponiendo que el Constitucional la vale y todo esto, ¿y si lo votamos la, la población? Que, que, por cierto, como os decía antes, yo creo que ganaría. Yo creo que ganaría. Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que la Constitución no es una una ley que, que que sea la verdad absoluta, es decir incluso la constitución por se puede modificar, es decir incluso si la prisión permanente revisable fuese inconstitucional actualmente y la mayoría de los españoles y españolas quisiesen eh, que, que hubiese prisión permanente revisable, la Constitución se puede modificar, porque al final tiene que reflejar la voluntad del pueblo. Yo siempre voy a estar a favor de, de, de hacer referéndums para los temas importantes, y creo que este lo es. Ahora, nunca estaría a favor de hacer un referéndum en caliente, eh, pues como acaba de pasar lo del asesinato de Gabriel, pues entonces ahora corriendo de deprisa un referéndum. No, o sea, eh, creo que es un tema lo suficientemente serio como para que forme parte de un debate largo, serio y sensato. Escuchando a todos, a profesionales, a expertos y luego ya, obviamente, sí, por supuesto, con toda la información que la gente pueda votar. A ver, yo creo que los referéndums nunca son, son malos, yo creo que siempre es bueno... Eh... ...recabar la opinión de, de la ciudadanía... ...para saber qué es, qué es lo que opina... ...en cualquier caso, creo que no para todos son necesarios... ...porque creo que los representantes... De, ...del Congreso son representantes... ...votados por los ciudadanos... ...y al final es la voz de los ciudadanos... ...entonces, eh, es, es un poco la pescadilla... ...que se muerde la cola, creo que, que es positivo... ...que se consulte a la ciudadanía... ...pero no tampoco para todo, en este caso... ...pues no, no sé la importancia... Es, ...es importante el tema, no voy a decir que no es importante... ...es muy importante... Pero para eso ya tenemos los representantes. A lo mejor es manera de agilizar que esto vaya más rápido. El, el hecho de tener que eh, hacer un referéndum, no sé si en este caso sería positivo o no. Eh, sería otro debate, ¿no? Pero, pero sí, yo sé que creo que los referéndums son buenos pero creo que también eh, tenemos unos representantes políticos que están para gobernar, que los hemos votado para gobernar, que gobiernen, que hagan cosas o sea, quiero decir, es que si no, entonces al final yo no quiero eh, pagarle a una persona un sueldo que se dedique a preguntarme a mí todos los días lo que tiene que hacer, no haga usted y luego ya le votaré o no pero, pero creo que para eso están, para que gobiernen y, y nos solucionen los problemas, no para que nos estén rebotando la pelota para ver lo que opinan, para que voy a equivocarme lo menos posible y así luego pues consigo eh, mayores votos para quedarme o no en el sillón, no señor, o sea, usted está ahí para gobernar, si se equivoca o no es su problema, ¿no? no el problema de los ciudadanos no reboten sus problemas a nosotros porque entonces al final eh, entonces no sé estaríamos en un... Eh, seríamos asamblearios todos y, y todos tendríamos que opinar de todo y creo que el Congreso está para gestionar y solucionar los problemas de los ciudadanos y no sé el, esa delgada línea entre la consulta y el, y el hacer que nosotros eh, seamos los que tengamos que tomar todas las decisiones cuando ellos tienen ese papel y es por lo que cobran, pues no sé, es complicado Yo estoy, voy en la misma línea que, que Adrián ¿no? yo creo que los referéndums están bien muy bien, creo que hay muchas veces que es necesario consultar a la ciudadanía pero hay que pedirle responsabilidad a nuestros gobernantes en este caso igual que nosotros la tenemos aquí a nivel local hay que pedírselo a, a nivel nacional ¿no? y creo que Deberíamos, y creo que es una buena oportunidad, eh, la, además en la situación que estamos viviendo, tanto como la, con la prisión permanente revisable, como creo que deberíamos llegar a un gran pacto de Estado, creo que por fin empezaríamos otra vez los políticos a... a a volver a tener, es el decir, el decir no que nos dedicamos a la política, me parece. Ahora que, mismo que, parece bastante lejano. ¿eh? Por eso partido, te digo sí. que creo que es la hora ¿no? de que todos, eh, todos eh, brindemos, o sea, le mostremos a la ciudadanía que, que tenemos que empezar de una vez a asumir responsabilidades, que muchas veces tienen que ir por encima de nuestros intereses partidistas. Uh -huh. eh, hay que mirar hacia la ciudad, hay que mirar hacia los, hacia los españoles y en casos como la prisión permanente revisable, Deberíamos llegar a un gran pacto de Estado. Creo que se podría llegar. Creo que se podría llegar. De hecho, eh, en consultas es el 80% de la población española la que quiere la prisión permanente revisable. Entonces debemos exigir a nuestros gobernantes responsabilidad y decirnos, señores, vamos a, a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a anteponer. Eh, los intereses de los ciudadanos por encima de, de nuestros propios partidos y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué? Yo creo que ahí es cuando la gente se sentiría bastante orgullosa de los políticos. Es que fíjate Marisa yo incluso si fuera asesor de, de Mariano Rajoy en el gobierno hasta se lo diría, diría, oye, mira, es que tienes aquí una oportunidad de ganar un referéndum por un 80%, sí. por eso yo hasta, incluso desde el punto de vista partidista hasta se lo aconsejaría, diría, oye ¿qué, qué, qué otra oportunidad vas a tener? Ya, pero ves, yeah. es que ese tema, utilizarlo partidista no me gusta, yeah, yeah, yeah. es una sensibilidad Hombre, un bien democrático que es que esto ya entraría absolutamente todo y creo que también estamos entrando en un mundo político de mucho populismo ya, ya. y mucho interés sabes que cada día vamos cambiando de opinión según lo que vaya diciendo las noticias o lo que vayan uh -huh. diciendo los. no señores vamos a tener un poquito más de responsabilidad política y vamos a hacer las cosas bien Pues seguiremos atentos a ver cómo, cómo sigue esto. Yo, fíjate, a pesar de la, de la votación de este jueves, de, a, de ayer jueves en el Congreso, creo que la prisión permanente revisable va a seguir existiendo en, es, en España porque creo que el PP y Ciudadanos bloquearán ¿no? con enmiendas ¿no? en la mesa del Congreso esto para que no se derogue. No obstante, ya sí que veo más complicado que el aumentar estos supuestos de, de, de, estos de, de número de delitos, ¿no? Esto ya sí que lo veo más complicado porque entonces ya sí necesitarías ganar una votación en el Congreso que ahora mismo no, no parece, ¿no? y probablemente al final acabe diciendo el tribunal constitucional ¿no? que que de hecho como comentábamos debería haberlo decidido ya seguramente no uh -huh. si esto es constitucional o no que, que es al final es lo, lo más importante ¿no? lo, a lo a primero que se perdón dice. que te corte pero es que es eh, menos Portu salvo Portugal el resto de la Unión Europea tiene prisión permanente revisable, uh -huh. entonces no puede, eh, imagino que nosotros, que llevamos menos delitos, no creo que nos digan que no, ni el Constitucional, ni Estrasburgo, oh, ya, pero, ni absolutamente... Pero ya, cada, que, cada país tiene su propia Constitución. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, claro. pero también va a ir por ahí y, no sé, sí, que, que Estrasburgo nos dijera que no, sí que me parece una locura, <risa> pero claro... <risa> <risa> no lo entenderíamos la, la mucho. La Constitución de España es la de España, no es la de, no es la de yeah. Francia, uh -huh. veremos. Veremos cómo sigue y vamos a hablar de cine, si os parece. Pues este, esta semana he ido a ver una película que la tenía muchas ganas, que, que ya la vi porque sabéis que yo sí he seguido todos los premios, ¿no? que se han repartido durante yo, toda la temporada de premios, ¿no? la he seguido durante, durante este año, durante estos primeros meses del año, y es una película que estuvo muy presente en los Pacta, es una película británica y que se ha estrenado en España esta semana. Estoy hablando de La muerte de Stalin, una, una película que a pesar del título es una comedia, o al menos, sí. <risa> o al menos intenta serlo, ¿no? <risa> Bien, eh, eh, trata de, como su propio nombre indica, trata de, de lo que pasó ¿no? durante la, la muerte del, del dictador soviético, que como todos sabemos eh, eh, hay mucha leyenda ¿no? alrededor de suya. ¿no? Hay una versión oficial de la Unión Soviética que se murió en la cama pensando y luchando por su, por su patria y su país, pero luego hay quien dice que sí lo mataron, hay quien dice que sí hizo alguna cosa un poco ridícula antes de morir, etcétera, etcétera. Y bueno, no solamente eh, la película trata de eso, sino también trata de, de lo que pasa los siguientes días, ¿no? Las luchas internas de poder que hay en, en la Unión Soviética, como todos los que están ahí eh, eh, por detrás de Stalin, en el presidium de la, de la URSS, intentan jugar sus cartas para convertirse en, en su sucesor, o si no su sucesor, eh, no oficial, pero al menos sí extraoficial, ¿no? Al menos sí ser el, el que mande, ¿no? Para el nuevo dictador o el nuevo, o el nuevo mandatario de la Unión Soviética, ¿no? Yo la verdad es que tenía eh, muchas expectativas en esta película porque eh, hacer comedia de esto me, me, me resultaba un, un poco, no sé, un poco intrigante, ¿no? A ver cómo, cómo, se, cómo lo hacían. Y además es que encima el, el director de esta película es eh, Armando Yon Yonichi, que es el, también el director de VIP, que es una serie que me encanta. Precisamente es una serie que va de... de es una comedia que pone a, a parir, que se ríe tremendamente de la política americana, ¿no? No sé si la habéis visto alguna vez. Es bestial, ¿no? es brutal, es muy salvaje además también, ¿no? Y además también fue el director de la película In The Loop, una película británica que también es una comedia también de, que pone también un poco el, el tela de juicio de la política británica. ¿no? Entonces tenía muchas expectativas, ¿no? Y además, pues en fin, con el argumento de reírse de la Unión Soviética, reírse de los mandatarios comunistas y tal, ¿no? Como todos intentan luego tirar para su casa y, y, y conseguir el poder, ¿no? Y heredar, y sin, sin enfadar Stalin, no enfadar a Stalin lo suficiente, pero al mismo tiempo hacer sus tres manejes para heredar el poder, ¿no? Y la verdad es que eh, me esperaba reírme bastante y, y ver una gran película. No obstante, salí bastante decepcionado, fíjate. Mm, salí un poco decepcionado de la película porque eh, no es lo que me esperaba. No le llega al, a VIP ni a la altura del betún. Es una película que es con un humor muy ácido, un humor muy negro. Yo, fíjate, no, no estoy en contra de este tipo de humor. Hasta me gusta y tal, porque en VIP también lo hacen. En VIP muchas veces se ríen a lo mejor de una situación con un dictador, ¿no? pues Por ejemplo, ¿no? la, la protagonista se saca un selfie con, con, con un chino y coge un asesorio y le dice: Oye, ¿no sabes quién es el chino? Que es el dictador de Camboya, acaba de, acaba de fusilar a 20.000. Que <risa> en fin, es un humor negro, pero, pero puede ser gracioso, ¿no? Pero claro, es que la película a veces es muy gráfica. La película a veces te, te pone escenas de torturas, de ejecuciones y tal, y luego la siguiente escena te pone un chiste. Se supone que te tienes que reír de repente después de lo que acabas de ver. Y claro, a mí se me hacía un tragón un poco difícil ¿no? de, de digerir eh, sí que tiene algún momento bastante bueno y tal, ¿no? Eh, pone muy a colación pues los absurdismos, ¿no? de un régimen totalitario como era la URSS, ¿no? que está, están todos perdón por la palabra acojonados, ¿no? de no enfadar a Stalin y tal, ¿no? hasta el punto de que repiten un concierto porque Stalin había mandado grabarlo y resulta que no lo habían grabado y obligan a todo el mundo a volver a, al concierto y encima la gente con el cabreo que tienen tienen que aplaudir y decir ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por la oportunidad! <risa> tiene algunos algunos toques graciosos pero, pero no sé, ¿no? No, no era lo que yo me esperaba porque es una película que, que está entre una comedia negra, un documental de historia y, y no acaba de definirse, no llega a ser ninguna de las dos, ¿no? Además también tiene cosas que históricamente no son demasiado rigurosas seguramente porque mmm, nadie sabe muy bien lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de, de Bernia, que fue uno de los, de los eh, favoritos a suceder a Stalin se lo cargaron los propios miembros del presidio de la Unión Soviética, se lo cargaron para, que, para quitarlo de en medio Pero, pero claro, es verdad que hay una versión oficial y hay varias versiones eh, extraoficiales. La película cuenta una de las versiones extraoficiales. A lo mejor pasó eso o a lo mejor no. Es que nadie lo sabe, ni creo que quede nadie vivo que lo sepa realmente ¿no? lo que le pasó a Bernia. Y como eso, más cosas, ¿no? incluso la propia muerte de Stalin si te la tomas como un documental histórico en fin, es una manera de ver a la Unión Soviética distinta, como nunca se había hecho, ¿no? Con un humor muy ácido, como os digo y tal, pero tampoco es una manera muy científica ¿no? De... Y si te lo tomas como una comedia pues a fin de cuentas es un humor que, que a veces choca demasiado, ¿no? Que... A lo mejor hay gente que sí que le, le gusta más este, este tipo de humor, ¿no? Cada uno es cada uno. A mí, la verdad es que, en fin, me esperaba otra cosa. Me esperaba otra cosa. Sí que es verdad que pone a parir a todos, a, pues a los que estaban en aquel eh, momento, ¿no? A Nikita a Khrushchev, a Molotov, el del cóctel Molotov, a, a, al propio Bernia y tal. Los pone como todos como, como unos cabrones, ¿no? Como unos eh, que están deseando, ¿no? Tocar el poder, ¿no? Y matárselos unos a los otros. Pero, en fin, no sé, yo me esperaba, me esperaba otra cosa vamos a escuchar el trailer para todo aquel que, que, que quiera ver el película. ¿Investigamos? ¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? <risa> ¡Stalin ha muerto, ha muerto! ¡Stalin ha muerto! ¡Por el amor de Dios! Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad. Sí, no se encuentra bien, obviamente. Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre. No hay problema. Técnicamente sí, pero ya práctica... Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignórenme. Esto es lo que Stalin hubiera querido, el Comité Unido. ¿Quién es a favor por votación? Una ni me. Le vendría bien un cambio. Ya veremos quién se moviliza primero. <risa> Parece que seré yo puto tramposo de mierda. Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan. ¿Cómo puedes correr y conspirar a la vez? Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando. Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan. ¡Vamos! Jugad mejor, bujarras desgobados. ¡Cógela! ¡Suéltala! ¡Dale! Dispárele a ella antes que a él y que él mire. Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar. El resto te lo dejo a tu lado. Tenemos que actuar. Necesito tu ayuda. Voy a tener que informar de esta conversación. Amenazar o obstaculizar a algún miembro del presidium en el proceso de mira qué cara pones. Me follé a Alemania. Creo que puedo follarme una puta bola de sebo con chaleco. Pase lo que pase, nunca dejaré que os hagan daño a ti o a tu hermano. También podría pegarme un tiro como mi madre. Me cago en la puta. ¿Es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza? No, no ha sido ella. A Stalin le habría encantado esto. ¿Eh? ¡Buena suerte, nena! ¿Saben? Todos ustedes pueden besar mi culo ruso. Todos ustedes... Bueno, como veis, el tono de la película es bastante heavy. ¿eh? Es bastante. Lo que pasa es que, claro, mientras que están hablando así, está muriendo todo el mundo. Entonces te, te, te deja un poco descolocado, la verdad. Hay una cosa que no he comentado antes, que sí que me hizo bastante gracia, que es, bueno, no sé si sabéis el, lo que fue el complot de los médicos. Un, cuando ya Stalin estaba ya muy muy senil, ¿no? Cuando estaba ya cerca de morir, pues empezó a pensar que todos los médicos querían matarle. Y entonces se, se empezó a cargar médicos, ¿no? Sobre todo judíos, además. Y entonces, claro, llega un momento en el que Stalin se pone enfermo, y entonces, claro, dice, bueno, pues tenemos que llamar a un médico. Y entonces empiezan todos a mirarse y decir, pero queda alguno vivo y entonces no, no, se, no tienen otra opción que ponerse a secuestrar médicos jubilados que encima cuando les ven a los militares llegar piensan que les van a llevar al paredor y entonces se ponen a huir corriendo todo y secuestrando abuelitos médicos para que puedan atender a esta. en fin tiene sus, tiene sus golpes no tiene sus cosas la película Y bien, pues eh, hablando de, de líos, <risa> hablando de follones, <risa> tenemos que volver otra vez con lo de, con lo de aquí, con lo de, que tenemos en Alicante, <risa> con, lo que, con lo, el tema de Chavarri, porque esta mañana pues, hemos tenido noticias, esta mañana de manera sorprendente, eh, hay que decir Marisa que no sé si nos vinieras escuchando en el coche lo que íbamos diciendo, aquí hemos dicho que no lo esperábamos ninguno, Esta, esta jugada del Partido Popular, habéis anunciado que vais a hacer una, una moción de censura, en, eh, no sé si habéis dicho fecha. No, hemos anunciado que abrimos el proceso de una moción de censura. Uh -huh. eh, creo que es un paso muy valiente el que acabamos de, de dar, el Grupo Popular. Creemos que tenemos la responsabilidad para hacerlo, porque somos el grupo mayoritario, nos respaldaron 38.000 alicantinos y con la situación en la que está ahora mismo el, el señor Echavarri, Era hora de que nosotros eh, asumiéramos el, el rol de oposición desde el minuto uno, que, que hemos sido los únicos, que hemos empezado con oposición, entre otras cosas, porque Ciudadanos votó, eh, los seis concejales que, que tomaron posesión en, al inicio de este mandato, votaron a favor de, del alcalde. Uh -huh. Entonces, eh, viendo estos últimos acontecimientos, viendo que el señor Chaverry lo que ha decidido es imponer porque ha abierto una ronda de contactos, pero con sus propias eh, líneas o sea Tú no puedes entrar a negociar a, a, imponiendo una candidata, que al fin y al cabo es eh, la señora Montesinos, que es más de lo mismo de Chavarri, y además eh, con su trayectoria en sus diferentes áreas, antes con el tripartito y ahora con el minigobierno, ha demostrado la incapacidad absoluta para llevar eh, cuestiones como puede ser deportes, eh, urbanismo ahora mismo, turismo, entre otras cosas por la, la, la estampida de, de cruceros de la ciudad, pues bueno y hemos decidido que empezar a hablar a, eh, con todos los grupos políticos, eh, pedir a los 29 concejales que formamos la corporación eh, responsabilidad, queremos que estén todos, nosotros no, no queremos eh, apartar absolutamente a nadie, creo que esto es un deber de todos, Como decía antes, eh, lo que les exijo a los políticos nacionales es responsabilidad. Creo que en estos momentos eh, todos tenemos que actuar con responsabilidad, eh, sobre todo para que Alicante no llegue ya a esta situación tan disparatada, porque creo que, que el propio Echavarri es esclavo de las palabras de, de, de Chavarri, que al fin y al cabo él puso sus líneas rojas y son líneas rojas solo para los demás. En este caso además tenemos a, a, a Nerea, ¿no? una persona que, que, que tuvo además la valentía de decir estas son las líneas, pues si me tengo que apartar me, me tengo que ir. Creo que, que además los insultos que ha recibido la señora Belmonte en, en los plenos por parte del alcalde una situación que además no tiene ni absolutamente nada de parecida, eh, lo hemos tenido que aguantar pleno tras pleno, entonces yo creo que ya es hora de que, que Gabriel Echavarri, eh, por dignidad y por ética, se, se marche y deje de, de bloquear la ciudad. Vale, lo que pasa es que, eh, bueno, yo creo que estáis todos los grupos políticos de acuerdo en que Chavarri tiene que dimitir. Creo que el alcalde ha conseguido ponernos de acuerdo a todos los partidos en esto. No obstante, en las mociones de censura hay que proponer un candidato. Yo antes le, les preguntaba a los torturianos que, que, que tienes al lado tuya que a quién preferían de alcalde, si a Eva Montesinos o a o Luis Barcala. Ninguno de los dos he conseguido que se mojara <ríe> Y además me han dicho una cosa, me han dicho, bueno, ¿y quién te dice a ti que va a ser Luis Barcala? Entonces te lo pregunto a ti, eh, ¿tenéis, ¿habéis pensado candidato? Por supuesto, nuestro candidato Marcala. es nuestro portavoz uh -huh. creo que visto es ¿Lo, nuestro, lo, lo sí, he dicho es nuestro portavoz por por trabajo por implicación porque ha sabido de liderar un, un grupo asumiendo una responsabilidad que a nadie se le olvide, no pasa nada. O sea, eh, realmente esta lista la hace Asunción Sánchez Zaplana y cuando As eh, Asunción se marcha para el Senado es Luis el que coge, coge las riendas de este grupo, además manteniendo unido al grupo, un grupo que, que no ha hecho él, pero lo asume desde un principio. En, creo que los ocho concejales del Partido Popular hemos hecho una gran labor de oposición cosa que, que me gustaría que, que algún día se sentara aquí alguien del PSOE y dijera lo mismo durante 20, los 20 años del Gobierno Popular, porque está, está bastante eh, lejos nuestro trabajo de, del que, hicieron, el que no hicieron ellos. Y, y bueno, sí, estamos eh, tanto el PP nacional como la regional como la provincial, respalda a Luis Barcala como candidato y al, y al resto de concejales del Grupo Popular. ¿No es un intento de personal de Luis Barcala para evitar que no sea el candidato en 2019? ¿Coger la alcaldía ahora mismo? Eh, vamos a ver, Adrián. A diferencia, de ciudadanos, es que... nosotros ahora mismo, a diferencia de Ciudadanos, nosotros ahora mismo no estamos eh, vendiendo alcaldables como estáis haciendo ahora mismo vosotros, que me parece un acto de irresponsabilidad brutal padeciendo la situación que estamos padeciendo en Alicante. Creo que hay que mirar más. Hay que mirar por encima. Ya llegaremos a 2019 y ya veremos qué haremos en 2019. Ahora mismo hay que mirar por la ciudadanía. Y me parece un, un insulto lo que acabas de decir, sinceramente, sí, si porque por es ciudadanía. buscar el juego de tronos que lleváis buscando vosotros en Ciudadanos. Recordad que el Partido Popular es bastante, tiene una estructura mayor... Eh, Como para que ahora estemos perdiendo el tiempo en quién será, quién no será, en movernos la silla. No, señores, ahora lo que buscamos es el bien de la ciudad, abriendo absolutamente a todos los concejales que formamos la corporación municipal para que asuman esta responsabilidad y empecemos a hacer las cosas bien. Porque han demostrado que el, tanto el tripartito ha sido un gran fracaso, como lo ha sido también este minigobierno atrincherado, que recordemos sí, sí, de nuevo... Si no estamos que nadie fueron... en contra de que el tripartito no haya funcionado y que el minigobierno no haya funcionado... No, te estoy poniendo... Pero, pero porque en realidad, lo, porque lo en, estoy diciendo? En, en realidad, o sea, el, el plantear una moción de censura, ahora que se sabe que no va a salir adelante, yo creo que es un poco irresponsable, porque es, es, es ¿Y evidente... qué hacemos? ¿Nos paramos o miramos para no, otro lado? No, ¿Votamos a, la al alcalde como, doblemente eh, procesado como eh, habéis votado eh, ejer, vosotros? ¿Qué hacemos? La, ejercer la oposición como, como se tiene que ejercer y no añadir circo a, al circo. O sea, yo creo que, que plantear ahora una moción de censura, que sabéis que no se va a... Es intentar acaparar un protagonismo... ¿Tú de cara, sabes no que se, no a, se va a lograr? No, no se va a lograr, por supuesto por, que no. no vale, pues no. entonces cada uno demostrará la responsabilidad que tiene. Pero no, lo de, no Y dejará de a un doblemente imputado en el, en el trono de la alcaldía. Me parece que ahora mismo os estáis dejando llevar un poquito por, no, por no, otra no, situación no, no, y no, estáis perdiendo el tiempo no, en no otras sé, cosas en vez no, de no, hablar de Alicante. Estáis muy equivocados. El trabajo que se está haciendo es eh, para que Alicante tenga eh, lo mejor para, para la ciudad, para los ciudadanos y la ciudadanía. No se está pensando en, en buscar eh, titulares, ni en salir en prensa, ni, ni, ni como bien has querido dejar de entrever. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que plantear una moción de censura lo, me parece totalmente irresponsable. Creo que lo suyo sería eh, seguir haciendo oposición, forzar a que el alcalde eh, se vaya y entrar en esos juegos eh, Esto no es forzar, políticos. no es un luego... mecanismo político es un circo para ti, ¿no? Una moción de censura. No, planteada No, no, una no. Moción, estoy diciendo, eso, no estoy diciendo es un que. Circo. Lo que de la manera que se está tratando sí, sí evidentemente, porque yo creo que un, eh, la, la moción de censura se tienen que plantear en el momento que uno sabe que van a salir adelante, si no es humo, es vender humo. No, no. Es que no hemos planteado nada más. Lo que hemos dicho es que abrimos es, o sea, si sabes... la negociación de una moción de censura pidiendo responsabilidad a los 29 concejales que, comp eh, eh, perdón que componemos la, la corporación municipal. No hemos dicho que la vamos a plantear, obviamente, porque lo único que pedimos es que todos, por fin, den un paso al frente. Es lo único que hemos pedido. Y ni entrar en circos, ni mirar a, ocio, a otro lado, como está haciendo, por ejemplo, Ciudadanos, que lo único que parece que haga, que el alcalde aquí no está procesado, ni le van a abrir otro procedimiento judicial, es que los malos es que son que los se, del PP. No, es que se se y volvemos que a lo de siempre, no, a que no, lo importante de esta ciudad no es que vayan mal las cosas, lo importante que, es que no gobierne partido, el Partido Popular. El, el partido y me parece que destapó, cuanto menos, no, es que, tengo pues, bueno, que matizar, porque el partido no, que está el caso de comercio no fue el Partido Popular. El Partido Popular lo quiso judicializar, pero no fue el que lo destapó. Adrián, no el... estás muy, no, no eh, muy equivocado. Se nota que no estás dentro del... No, no, no, no, no, es, no por eh, favor. Sí, solamente hay que tirar de meroteca, no, no hay que hacer no, mucho no, más. Yo, el, el partido que destapa la, el tema de comercio <risas> es Ciudadanos. Lo que pasa es que el, el Partido Popular eh, lo judicializa antes que Ciudadanos para acaparar todo el protagonismo. O sea, al final... Vale lo que creo que hay que hacer es eh, mirar por los ciudadanos y no estar pendiente de de acaparar protagonismo va vamos a cerrar este tema porque tenemos más programas y nos va acabando eh, voy a dejar a Nerea que si quiere intervenir o que hacerte alguna pregunta en esta rueda de prensa improvisada que, es, que, has montado, que hemos montado aquí contigo Marisa Y cerramos ya y pasamos al siguiente tema. Sí, a mí lo único que me preocupa de esta, de esta posible moción de censura es que el alcalde salga reforzado porque aquí recordemos que partidos como Guañar o como con, con, con Compromís eh, casi que su, su credo sea que el Partido Popular no gobierne. ¿Vale? para eso no hace falta una moción de censura para que se retraten, porque ya están retratados llevan retratados desde 2015 cuando se hizo un tripartito para que el Partido Popular no gobernase, y llevan repitiendo lo mismo oye, que es que esto no funciona, qué vais a hacer nada, seguimos aquí porque somos héroes para que el Partido Popular no gobierne bueno, pues entonces eh, lo, que, lo, lo más probable es que eh, compromis y que guañar obviamente no, no se sienten a hablar ni apoyen esta moción de censura con lo cual encima, el alcalde en su Monte que se ha montado él como salvador de la patria para que el Partido Popular no gobierne encima, o sea, lo que me da miedo es que se, se, se, se crea reforzado es decir, he superado incluso la moción de censura del Partido Popular, soy aquí el héroe de la Galia y, y eso añada, añada o sea, más locura a su ya insana posición eso no, es lo que me preocupa no, no, no, no, vamos a ver, es que volvemos a lo mismo es que es hemos abierto un proceso de negociación para presentar una moción de censura. O sea, que estarías es diferente a, a, a, a, a, a, a apoyar a otro candidato que no fuese Luis Barcala. No, no, no nosotros siempre vamos a... Eh, vamos Y está, creo que eso, pero como cualquier grupo político. Otra cosa es que si conseguimos que haya 15 concejales eh, sumando... Es que además hemos recalcado en la rueda de prensa que hay gente dentro del PSOE, hay concejales dentro del PSOE que no están de acuerdo... Para nada con la situación del PSOE actual. Sí, antes, antes Estamos que, invitando a... a antes de que vinieras, Marisa, hemos comentado que el PSOE tiene una asamblea esta semana que viene y que uno de los candidatos ha dicho que Chavarri tiene que dimitir, que es, es la que, primera persona del PSOE que públicamente también le dice Es esto, que ¿no? lo que estamos intentando es que todas esas personas que no están de acuerdo con la situación judicial se sumen. Porque lo que no podemos hacer y no podemos consentir, y además la ciudadanía no lo entendería, es que el grupo mayoritario que ahora mismo compone el ayuntamiento se quedara mirando a ver lo que pasa y esperando a ver si esta, esta persona, que está totalmente eh, judicializada por todos, por todos los lados, espere a tomar una decisión y encima imponiendo sus propios intereses. No, se acabó, se acabó. Vamos a empezar a trabajar e intentar de una vez que la ciudad no, no esté tan paralizada como lo está. Está bueno, pues eh, seguiremos viendo a ver cómo, cómo continúa esto, seguiremos viendo cómo acaba la, la moción de censura del PP, también cómo acaba el, el tema judicial de Gabriel Echavarri, que, que bueno, creo que casi todos estamos por hecho que al final le van a abrir un juicio oral, pero todavía no es oficial y habrá que ver a ver cómo que resuelve el juzgado, no solamente con el tema del caso de sino también con el tema del despido improcedente de una empleada de, de cultura, que también está imputado por eso mm. y también se comenta que está a punto también de procesarle ¿eh? En fin, eh, yo quería que en la última parte del programa habláramos de Alemania, lo que pasa es que nos ha quedado solamente un par de minutos, así que os pido una, una intervención breve, porque, bien, aparte aquí tenemos muchos líos en Alicante con todo el follón este y tal, pero ha pasado una cosa, eh, esta semana ha pasado un, una, una cosa muy importante para, no solamente para Alemania, yo diría que para toda la Unión Europea, porque somos muchos los que tenemos la concepción de que lo que se cuece en Alemania es al final quien manda, ¿no?, en, en Europa, ¿eh? Eh, Angela Merkel una vez más es la gran triunfadora y llevan, llevamos 12 años diciendo esto porque ya va a ser su cuarto mandato ...ya va a ser su cuarto mandato... Eh, un ...todo un récord en, en Alemania democrática... ¿no? Desde, ...desde que existe la actual Alemania... ...en 1945... ...y además lo hace una vez más gobernando en coalición... Con, ...con los socialdemócratas... ...lo que vendría a ser el equivalente de aquí del PSOE... ¿no? Eh, ...ha conseguido reeditar la, la coalición... ...a pesar de que el propio partido... ...socialdemócrata alemán dijo después de las elecciones... ...que, que no, que se salía del gobierno... ...que iría a la oposición... ...pero en vista de que no había un gobierno alternativo... ...de que los verdes y los liberales... ...no se formó el gobierno y tal y Alemania estaba ya seis meses sin gobierno, que aunque aquí nos parezca poco, eh, para Alemania estuvo un récord, aunque aquí lo hayamos superado en España recientemente, pues entonces ya al final sí que... Los, han pedido responsabilidad ¿no? a los socialdemócratas los propios, el propio partido lo consultó con sus bases, las bases le dieron el ok le dieron el acuerdo han compartido no, no se puede comparar tampoco el acuerdo que, que firmó aquí Pepe con Ciudadanos porque el, aquí se firma un acuerdo de investidura pero Ciudadanos pasa a la oposición ¿no? y el PSOE directamente se abstiene, ¿no? ni siquiera firma nada ¿no? en este caso el, el partido socialdemócrata va a ocupar seis ministerios de, del, del gobierno que son los, el mismo número que tenía, que tenía anteriormente o similar y además ganan un ministerio importante como es el de finanzas, incluso salen un poquito reforzados de este, de, este, de este acuerdo a pesar de que los resultados que tuvieron fueron bastante mediocres ganó las elecciones claramente Angela Merkel, aunque sin mayoría absoluta porque en Alemania nunca se gana con mayoría absoluta así que en fin, simplemente pediros un comentario de esto y, y preguntaros si creéis que Alemania es una democracia más avanzada que, que la nuestra porque esto sea normal, que la izquierda y la derecha pacten coaliciones de gobierno ya que lo hemos visto, esta es la tercera vez que pasa de las cuatro mandatos de Angela Merkel es el tercero que gobierna con, con los socialdemócratas, el otro fue con los verdes, y. no, perdón, con los liberales. Y además, eh, no solamente pasa en el gobierno, también pasa en regiones, sí. también, incluso en ayuntamientos de, de Alemania. Es muy habitual esto y, y bueno, a nadie se le cae los anillos. Fíjate que hasta la propia militancia de, del Partido Socialdemócrata lo, lo ha aprobado. Así que, bueno, empiezo la ronda, empiezo contigo, Nerea. Sí, como ya he señalado antes, cuando, cuando estábamos hablando de la situación aquí, a mí me parece un signo más de calidad democrática, que se puedan llegar a pactos de Estado, a, a grandes coaliciones, por el bien de, de una nación, ¿no?, eh... Sí que me gustaría subrayar, porque como tenemos mucho, muy poco tiempo, eh, a incluir lo que tú has dicho, mi preocupación por el auge de la ultraderecha. Sí, sí, me parece de la peligrosísimo, porque, claro, como tú dices, es principal partido de la oposición. Sí, sí. Si, si el Partido Socialdemócrata se hubiese quedado, no, no hubiese entrado en el gobierno, se hubiese quedado en oposición, no hubiese sido el principal partido de la oposición, como esto no ha ocurrido y ha tenido que formar gobierno, ahora tenemos que la, vi, la visibilidad de la oposición se la llevará a la ultraderecha. Mm. Y me parece muy peligroso ¿eh? mm. Me parece muy peligroso el escenario en el que estamos jugando Muchas veces nos quejamos de España ¿no? Y de todo de, de, de, el batiburrillo De partidos que tenemos Que si no llegamos a acuerdos Que si aparte de, de, del bipartidismo de toda la vida Ahora tenemos a Ciudadanos y a Podemos pues, pues, pues benditos sean los nuevos partidos Como Ciudadanos y Podemos Y no los auges de la ultraderecha Como mm. está pasando en otros países ¿no? Y en ese sentido pues, bueno, No sé si Alemania estará más avanzada o no que nosotros pero desde luego mientras que sí que demuestra estar a la altura a la hora de formar coaliciones lo que demuestra es que sigue estando eh, sigue, sigue sucumbiendo al peligro de, de, de, de los nacionalismos y de, pero, y de la ultraderecha además a mí si, si ya de por sí la ultraderecha europea me da bastante miedo la alemana además. creo que un poquito más todo, sí. todavía así y también hay que decir que también es otra razón para, que, ha, que ha propiciado esta coalición es que eh, a Merkel ya si los socialistas no querían solo le quedaba pactar con la extrema derecha y si ya me da muy mal rollo que sea primera fuerza de la oposición Imagínate tenerlos en el gobierno. principal gobierno de este continente. Claro, hubiera sido, después de lo que ha pasado en Italia, por ejemplo, ¿no? hace poco en las elecciones, es que hubiera sido tremendo para Europa, ¿no? Por poner el continente de, del revés. Adrián. Sí, no, yo creo que han hecho un ejercicio de responsabilidad. Al final, eh, evitar que partidos de. Ultras sean de izquierdas o de derechas, lleguen a gobiernos es muy peligroso. Desde luego creo que, que eso demuestra que tienen altura de miras, que lo que están pensando es en evitar que esto llegue y que, y que puedan repetirse escenarios que nadie, nadie queremos ni comentar, pero desde luego eh, me, parece responsable, me parece responsable que así sea y, y pues posiblemente si son capaces de hacer eso estén, eh, tengan la democracia más asumida que, que a lo mejor nosotros. Pues a pesar de que me siento muy orgullosa de ser española, creo que ahora mismo miro con, con mucha envidia Alemania, ¿no? Creo que lo que han conseguido los políticos alemanes, tanto los... Socialistas eh, como el partido de Angela Merkel, eh, ha sido a altura de, de miras, eh, buscar lo mejor para, para el país y ojalá, ya que miramos muchas veces para eh, buscar ejemplos de, en diferentes sectores, también lo hiciéramos en el político y, y el día de mañana eh, nos sintiéramos todos los políticos orgullosos porque lo único que hacemos es mirar por el bien de los ciudadanos, así que mucha envidia la que me, me da ahora mismo Alemania bien, pues eh, Marisa Gallo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a esta intervención express que has tenido además a, <risa> a dar la cara a explicar lo que la moción de censura y todo concejala de, del Partido Popular por Alicante muchísimas gracias por venir y la próxima vez te espero ya el programa entero <risa> gracias a vosotros siempre sabéis que esta ya es como mi segunda casa <risa> y, y así, así nos sentimos nosotros también cuando tú vienes Adrián Santos eh, coordinador de organizaciones de Ciudadanos eh, muchísimas gracias también claro, por gracias por a recorrer. vosotros es un placer siempre estar aquí Belmonte concejala independiente de aquí de Alicante que, mmm, también va, creo que vas a ser protagonista en las próximas semanas con, con todos estos temas <risa> muchísimas gracias por venir aquí a vosotros muchas gracias y bueno tengo una sorpresa para vosotros que además no os he comentado nada antes del <risa> programa nada, hablando de política internacional porque mmm, quiero que haceros competir además voy a participar yo también vale. en la competición sí Os explico, bueno, como sabéis, yo también tengo otro programa en esta, en esta casa, eh, se llama Hércules y Punto, como su propio nombre indica, no va de longanizas, sino que va de, de esa fábrica de disgustos deportiva, a la que yo llamo Hércules, y, y bueno, pues eh, al final de este programa, los, los tres chicos que lo presentamos, tenemos la costumbre de hacer una porra, todos los, los programas para, para intentar a ver quién adivina cómo queda el Hércules, siempre fallamos, porque siempre decimos que el Hércules va a ganar, entonces no hay manera, no acertamos ni una, pero nos lo pasamos muy bien. Y entonces, claro, he pensado, ¿cómo puedo yo trasladar esto a, a este programa, Tertulias Alicantina? A hacer una porra de, de algo político que pase, ¿no? Y hablando de política internacional, este domingo tenemos elecciones en Rusia elecciones por llamarlo de alguna manera, porque todo el mundo sabe que, que lo tiene totalmente amañado y controlado Vladimir Putin ¿no? hay partidos ilegalizados, opositores que están en la cárcel, etcétera y tal, pero no obstante la, la población rusa, contraria a Putin, la única manera que tiene de manifestarlo es mediante la, la abstención, y de hecho la abstención en Rusia es grandísima, ¿no? en las grandes ciudades en, que son los sitios donde más difícil lo tienen para amañar ¿no? el, el gobierno, la abstención fue de un ridículo 20% ¿no? en las últimas elecciones en San Petersburgo y en Moscú entonces vamos a ver quién, como si esto fuera el precio justo Justo, ¿quién consigue adivinar cuál creéis que va a ser la abstención en o, la cifra oficial? Todos sabemos que va a ser mayor, pero o sea, a ver si conseguimos, quién consigue adivinar cuál va a ser la cifra de participación, <risa> Exacto. os pido participación, ¿eh? participación. no abstención, vale. tasa de participación en las elecciones de este domingo. Como pistas tengo que decir que la, las últimas elecciones parlamentarias de hace dos años fue un 47%, que ya de por sí es bastante poca y eso que no nos la creemos. Tasa oficial. Eh, empiezo por ti Nerea. 40%. 40% Nerea. Adrián. Yo digo 43. Adrián, 43. Marisa. Y como mi número preferido es el 5, pues 45. 45. <risa> <risa> Me han quitado el 40, <risa> o sea que... Perfecto. Pues yo... No. Venga, voy a tirar por lo bajo para pa fastidiar solamente, para pa fastidiar a Putin. Un 35 le voy a poner. Y el próximo viernes diremos quién ha ganado vale. por, supuesto, por, por supuesto O que no vengan, que vengan otros tertulianos Los tertulianos que vengan sabrán quién ha ganado Y quién sabe más de política internacional aquí. Yo también quiero participar en la forra del Hércules eh Luego, En la siguiente vale. me invitas Te llamamos por teléfono vale. la, Para decir solamente eso de Ya está Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí a los tres y por supuesto también a los oyentes que nos habéis acompañado un viernes más en Tertulias Alicantinas, aquí en Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Nos habéis escuchado en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web www.hoyradio.es. Yo soy David Rubio, me ha acompañado Jaime Martín en, en la técnica y el viernes que viene, como digo, nos os esperamos a todos con nuevos temas, con nuevos debates, con nuevos tertulianos aquí, en, en nuestra casa, en Tertulias Alicantinas. Adiós.